Okay. Bueno, muy rápidamente para, para someternos a este debate de patching y de bossing super eh, speedy, eh, la, la primera pregunta yo creo que es, eh, que es eh, fundamental porque resulta crucial comprender qué tipo de crisis estamos, eh, estamos enfrentando y qué tipo de, de crisis para qué tipo de política antisistémica podemos, qué tipo de, de crisis eh, económica teorizamos para organizar qué tipo de respuesta política antisistémica a esa crisis. En mi opinión, es fundamental eh, construir narrativas fuertes sobre esta crisis, porque sin narrativas fuertes, es decir, sin modelos epistemológicos fuertes para comprender la crisis, eh, digamos que el ruido en torno a cómo se, se han construido los discursos desde los eh, grupos dominantes desde las élites y también la falta de construcción desde discurso, los problemas al lado de construir esa teorización por parte de izquierda eh, suponen un problema importante y por lo tanto dificulta la práctica política. Eh, como tesis eh como tesis uno, como primera primera tesis fuerte, eh, en mi opinión creo que es fundamental reafirmar el carácter sistémico de esta crisis. Esto quiere decir que esta crisis responde al funcionamiento histórico de la matriz capitalista y esta crisis esta crisis no está sometida ni a no está regida ni por problemas en el régimen de acumulación eh, de, de posverra, ni está regida por una crisis del modelo de regulación, ni está ni está sometida eh, pues a las descripciones mainstream como una crisis dictada por una hipertrofia espontánea de los mercados financieros o por una crisis eh, problemática de los mercados eh, de los mercados de capitales etc etc decir que esta crisis eh, financiera es una crisis sistémica supone Eh, dotarse de una teoría del capitalismo que entiende que este es un sistema que ha operado históricamente y que opera en estos momentos siempre mediante una doble aspa eh, de estructuración y por lo tanto desde nuestro punto de vista esa doble aspa tenemos que utilizarla desde el punto de vista analítico y de construcción de respuestas políticas eh, En primer lugar eh, el capitalismo histórico como matriz de reproducción del poder del poder de clase y los mecanismos de extracción de plusvalor opera siempre con una variable eh, de extracción del excedente social eh, vertical muy duro que Eh, eh, ...que de alguna forma eh, se ha eh, modificado históricamente... ...y que podemos acotar eh, en lo que se ha llamado un largo siglo XX... ...o el corto siglo XX con una especificidad muy clara. Y por otra parte, eh, el capitalismo histórico ha funcionado siempre... ...con una variable geopolítica extensiva... ...que ha cambiado las eh, relaciones de fuerza a escala global. Ese doble eje geopolítico y de lucha de clases... ...son los que, lo que explican fundamentalmente el carácter sistémico de esta crisis esto digamos como tesis fuerte eh, como primera tesis fuerte esto quiere decir que sin una teoría fuerte del capitalismo no hay posibilidad de construir una teoría fuerte de la política y una práctica anti antisistémica realmente coherente si no hay una teoría del capitalismo no tiene una teoría de la práctica eh, política eh, realmente radical eh, en 30 segundos decir también que eh, cuando los movimientos antisistémicos han dotado una teoría fuerte del capitalismo es cuando su impacto antisistémico ha sido más fuerte y la doble aspa de los movimientos Eh, digamos, de clase desde mediados de 19 desde principios del siglo 20 con su derivación nacional, eh, realmente operó epistemológica, políticamente, con una teoría fuerte, sistémica, global, holística, de lo que era el modo de, de acumulación capitalista Entonces, esta esa tesis me parece fundamental. Si no hay una teoría del capitalismo, no hay una teoría de la eh, lucha política y si no hay una teoría de la... De la de la política antisistémica no hay una transformación realmente realmente radical de las relaciones de fuerza históricamente existentes en un momento terminado la segunda tesis fuerte para comprender esta tesis eh, en mi opinión crucial también en términos de organización política es que El capitalismo no es un sistema de acumulación de capital a través de los procesos de, de producción de mercancías y de expansión de los circuitos comerciales. Esto en el capitalismo ha sucedido eh, históricamente en periodos muy concentrados de tiempo y sobre todo el capitalismo eh, histórico en su, en su duración pulisecular se ha articulado como un mecanismo de extracción de plusvalor que ha operado fundamentalmente mediante mecanismos financieros. Isto es tremendamente importante. Esos mecanismos financieros, y con esto entramos a analizar, en una, eh, analizar la fenomenología de, de la crisis financiera de estos últimos 4 o 5, 5 años, eh, supone que los mecanismos de cobertura acumulación de riqueza y los mecanismos de distribución desigual de la, del excedente social producido que se producen en estos procesos fuertes de expansión de la actividad comercial y de la, y de la producción, generan una, una unos parámetros, una, una modelización tal tan desigual de la distribución de, de la renta, que permiten eh, a los grupos y a las élites dominantes dotarse de una capacidad fortísima para los periodos en los que esos procesos de, de acumulación de capital y de expansión de la, de, la, de la economía material los dota de un poder fortísimo a la hora de poder explotar los ciclos largos, duros socialmente, que producen desigualdad de gestión mediante capital financiero y los procesos de acumulación. eso eh, este, este, este modelo digamos, de, eh, como diríamos, de estocasticidad de, la, de, la, de, los, de los ritmos de la producción capitalista es fundamental para entender secuencialmente las crisis financieras que históricamente han generado el capitalismo, las grandes crisis financieras sistémicas como es esta y eh, nos da parámetros eh, muy útiles para comprender por qué se produce esta expansión, esta hipertrofia financiera en estos últimos años. Unha gran concentración desigual de la distribución de la renta y de la riqueza en un periodo de expansión material dota estos, estas unidades empresariales eh, bancarias, financieras eh, fuertes de mecanismos para poder eh, introducir esos excedentes dinerarios, esos excedentes monetarios en todo el circuito eh, financiero, en todo el circuito de los mercados de capitales globales, que es lo que, lo que producen, digamos, estos mecanismos de hipertrofia financiera. Y sí, por por dar un apunte, porque ya los ocho minutos están ya a punto de saltar todos los aires, eh, para dar un apunte en ese sentido, eh, eh, comprobamos cómo toda la toda la destrucción del modelo del patrón financiero eh, oro que funciona hasta la, hasta la del cierre de la ventanilla de oro del oro en Estados Unidos a principios de la baica de 1970 eh, permite que eh, la regulación del capital eh, financiero y del capital monetario en el periodo que arranca de, la, de después de la Segunda Guerra Mundial con la tremenda crisis en, la, en las décadas de entreguerras permite que esa gran concentración desigual de los eh, de los recursos monetarizados del proceso previo de acumulación que se, que, que tiene lugar después de la Segunda eh, después de la Segunda Guerra Mundial permite que ese excedente monetario que ese excedente de liquidez Eh, se convierta en las condiciones eh, de oferta de esa gran masa monetaria que logra reciclarse en los circuitos eh, financieros la hipertrofia del sistema bancario la hipertrofia del sistema financiero durante los años 80 y 90 es absolutamente ininteligible si no se tiene en cuenta ese excedente de masa monetaria ese excedente de liquidez ese excedente imbricado en el propio en el, los propios instrumentos financieros que estos grupos y que estas élites dominantes eh, en un contexto geopolítico que también entra entra evidentemente de manera compleja y dialéctica en el cuadro, les permite lanzar eh, digamos eh, esta tremenda eh, posibilidad de que el sistema bancario eh, eh, logre unos niveles de endeudamiento enormes logre unos niveles de uso del capital eh, del capital monetario para lanzar estrategias de eh, digamos de acumulación de capital eh, de capital monetario en un entorno de desestructuración del viejo régimen de acumulación este modelo este modelo de crisis financieras fuertes a, a partir de grandes acumulaciones de masas de, de liquidez Es a, lo que a explica la... eh, en a... La a perico sí, sí. Bueno, yo no soy un experto, no me siento eh, digamos, sólido, o no he reflexionado suficiente en estas cosas pero bueno acepto el debate porque me interesa mucho Bueno, en la medida en que pueda aportar algún referente útil pues encantado. ¿eh? Eh, yo siempre miro un poco y muchos otros eh, mucha gente que leo por ahí siempre tomo una referencia para intenten, intentar entender mejor lo que tenemos entre manos que hemos tenido entre manos en otros momentos, en otras crisis de envergadura y se habla siempre de la crisis de 29 eh, y entonces se mira como en aquel momento por ejemplo la izquierda revolucionaria eh, tiene perfectamente claro de que esa es la crisis que marca irreversiblemente la caída del capitalismo y la emergencia de una nueva sociedad eh, socialista bueno, ahí surge eh, la, la, la interpretación de Keynes no el motor va a poder seguir funcionando tiempo pero falla el alternador cuella la, la imagen que usó Keynes y eh, usa entonces el propio aparato del, del Estado, del Estado nación como un elemento clave para a través de las políticas monetarias y de la propia capacidad inversora del aparato público, pues hacer políticas anticíclicas. Vale, esa es la referencia que tenemos ahí atrás. Nos damos cuenta eh, que en este caso lo que hemos vivido, lo que yo he vivido al menos tal y como lo he entendido, empezó siendo una crisis financiera nos explicaba, es un problema en efecto, se nos ha ido la mano o algunos eh, se les ha ido la mano eh, Lehman Brothers, etcétera eh, se hablaba, bueno, pues un problema de confianza por ciertos excesos que han levantado ciertas eh, burbujas, ciertas elementos especulativos financieros es problema, por así decirse nos da un diagnóstico de esto es eh, un, un, unos pequeños tumores o unos tumores eh, serios pero que hay que localizar, estirpar. Eh, si es eh, pues Lehman Brothers y lo que sea. ¿no? Y eh, estirpados los tumores ya es un problema de confianza. Recuperada la confianza, pues vienen los brotes verdes y una vez la confianza en marcha, esto volvemos a entrar en la eselda del crecimiento. Eh, bueno, eso no fue así, no ha sido así, obviamente. Eh, la crisis financiera lo que destapó es un descomunal agujero eh, o múltiples agujeros Eh, vacíos eh, hemos dado el poder de crear eh, riqueza, eh, papel eh, no solo a los bancos centrales, en torno a la idea de la moneda, sino a las ingenierías financieras de la banca en general y lo que han generado en efecto es papeles, ingeniería financiera en gran medida hueca de valor y eso tarde o temprano pues han sido las diversas burbujas que han estallado y lo que se produjo no es un problema de confianza, sino de desfonde de todo el aparato de crédito y por tanto crisis económica y social profundísima sin precedentes este no es un problema de confianza eh, digamos en régimen normal lo que estaríamos diciendo es que el sistema financiero técnicamente ha quebrado ha quebrado ¿por qué no ha quebrado? por una clave porque lo que era una herramienta para el buen desarrollo de la economía productiva y, para quien se lo creyera, pues el bienestar social y demás, lo que era una buena o una buena herramienta, la herramienta financiera, se ha transformado en el centro del poder del sistema. Y, por tanto, lo que ha ocurrido es que no se han puesto en marcha políticas keynesianas. Se ha volcado toda la capacidad pública a, a socorrer el agujero financiero del aparato del, del sistema financiero. Y ahí tenemos esos... Eh, fijaros, esos... Ese billón de euros del Banco Central Que es 30 Grecias En quiebra O sea, cuando empieza la crisis famosa Esta de, de los mercados eh, Financieros sobre la deuda pública eh, Estamos en 40.000 millones en Bueno, pues 30 Grecias Se ha colocado sin ningún problema Al servicio al 1% para la banca privada ¿no? eh, Pero obviamente no para... Eh, Hacer políticas keynesianas Supuestos que a Comparando con lo del 29 Pero todo esto eh, Fijaros, está en un contexto eh, Que es No solo una crisis financiera Con sus ciclos de corto plazo Confianza o no confianza Una crisis económica profunda eh, Porque ha quebrado toda la base del crédito Y todo eso Contextualizado en una crisis ecológica Que no es una crisis de futuro Se está ya especulando con tierras, Se está especulando con agua Se está especulando con alimentos. Ya no es una crisis de futuro. El cambio climático ya está ahí. De manera que la eventual salida de apaciguar toda esta situación y salir como ocurrió tras la, la catástrofe del 29 con un nuevo periodo de oro, de desarrollo y de crecimiento bajo la lógica del sistema, yo creo que no es viable. Creo sinceramente que no es viable. O sea, China puede seguir creciendo... Eh, por un tiempo eh, probablemente no por mucho en unas situaciones muy inestables politicamente muy inestables y el planeta no da más de sí de manera que no vamos a salir de esta crisis como un problema de confianza en los mercados ni vamos a salir de esta crisis restableciendo eh, esa confianza en forma también de crédito que empieza a fluir para volver a despegar en un par de nuevas décadas de gloria de crecimiento Yo creo que eso no es fiable, no es posible. Y todo eso da un contexto, por tanto, eh, de crisis eh, más allá incluso de lo que han sido las tradicionales crisis eh, periódicas del sistema. Yo creo que estamos en un momento de cambio de época intuyo, en donde están en cuestión valores y paradigmas que vamos a tener que abordar y cambiar, y no solo paradigmas del sistema capitalista. En particular, yo creo que ya está en cuestión... Eh, supongo que se me está acabando el tiempo, paradigmas incluso anteriores al capitalismo, paradigmas renacentistas, como el paradigma de dominación de la naturaleza, ¿no? eh, y por tanto esa es el cariz que yo le, eh, le asigno. Yo recuerdo hace mucho hablando con un buen compañero que es catedrático de los economistas, vamos a decir, neoliberales probablemente más prestigiosos del país, con el que tengo muy buena relación, porque me parece muy buena persona y un buen científico, más allá de que no esté eh, tengamos enfoques diferentes, eh, Vicente Salas. Y él me decía, Pedro, tú eres muy tímido a la hora de plantear el problema de la crisis ecológica como unas crisis anidadas, ¿no? La crisis ecológica está ya en la especulación de los mercados internacionales. Y él era el que me decía, no, no, no hables de la crisis como un contexto alguna cosa que influye como telón de fondo no no la crisis ecológica está ya operando en la crisis financiera y económica que estamos viviendo y entonces mi opinión es que no vamos a salir de una o de otra de una manera medianamente sensata o vamos a decir eh, hacia con, con visos de salir realmente de la crisis sin abordar las contradicciones en esta complejidad estima que bueno. eh, hizo arracha el león y ta barkamenak eskatze dizkizue euskera ze hizteagatik baina 8 minututetan ezin posible da. Eh bueno, enlazo con lo último eh, yo ya llevo mis tres últimos libros analizando la crisis, pero ya en el año 96 publicaba todo un monográfico en la revista España que se titulaba en el 96, eh. ¿por qué ahora? Eh, abolición del estado del bienestar o sea, que esto no es una crisis que estalló eh, por el tema financiero, porque para que los americanos dejasen de pagar masivamente sus hipotecas como ahora se están dejando de pagar masivamente aquí, es por algo entonces las raíces están bastante más atrás eh, coincido que tenemos que tener un discurso muy fuerte de qué es lo que está pasando eh, coincido con lo que se ha dicho que es una crisis Para mí es de todo el sistema civilizatorio occidental. Es una crisis ecológica, eh, medioambiental, es una crisis de salud. El siglo 21 va a ser el siglo de las enfermedades mentales. Eh, Es una crisis eh, de lucha de género eh, contra el patriarcado latente, ha estallado ya, o sea, tenemos una, una crisis en todas sus variantes y eh, la economía es una de ellas, pero lo que las trasvasa... Eh, a todas ellas, o sea, lo que tienen en común es que es una gran crisis de la ideología. Ideología es conjunto de ideas, conjunto de valores. Eso es lo que tenemos en estos momentos en crisis. El capital lo tiene muy claro, son la misma generación, de, o sea, se van haciendo generaciones para sus hijos, son las mismas familias. Entonces, hay que entenderlo, eh, yo miraría hasta la primera gran crisis de 1875, pero en ocho minutos no puedo. Engancho con lo que ha dicho que cuando estalla la crisis del año 29, eh recordar que para entonces ya la URSS, o sea, había vivido su revolución del 17 y se estaba planteando un modelo alternativo, luego resultó que resultó, pero eh, el movimiento social europeo en el 29 estaba pidiendo un cambio total y en esas circunstancias estalló la Segunda Guerra Mundial. Decir que de la primera gran crisis también se salió con la Primera Guerra Mundial, tomándolo no. Bueno, pues para mí la Segunda Guerra Mundial es clave porque los pueblos, o sea, eh, ocupados que lucha la La resistenciaencia, sus gobernantes se entregaron, veis en las películas de Francia de Vértica de Italia, la resistencia era socialista, comunista, anarquista, luchan por su libera liberación nacional y social. Eh, que eso también se us ha dicho poco en esa liberación social recordemos que es Mos el ejército rojo en Moscú quien para a Alemania y la hace retroceder hasta Berlín el ejército rojo es el primero que entra en Berlín allí se hizo la división Europa del Este Europa del Oeste entonces es el capitalismo de la Europa del Oeste viendo que un nuevo modelo avanza que ha llegado ya a Berlín y que la resistencia de Francia de los que estaban en el Oeste estaba viendo las puertas a ese modelo socialista, se pacta, bueno, para entonces ya Keynes, que era ministro de Hacienda de, de Gran Bretaña, había teorizado y se pacta, y además se pacta, se firma, se firmó también en Postman, las bases del Estado del Bienestar, sobre tres pilares. Por primera vez, el Estado por miedo ¿eh? Eh, a esa a, a lo que estaba viniendo, pacta que el pleno empleo es el pilar básico. ¿eh? Pacta asumir todo lo que es, hemos conocido como Estado del Bienestar, pero incluido la vivienda pública, protección a la familia y pacta unas nuevas reglas de juego democrático. Ese pacto supone un gran coste, o sea, toda una estructura fiscal también antes inexistente y las grandes fortunas que tienen que sostener que la mitad del gasto público, o sea, la mitad del gasto se esté realizando por el sector público, o sea, impuestos que hoy conocemos todavía como los tienen los países nórdicos, lo paga y no se revela y se empiezan a revelar con la crisis del 73 cuando en Empieza ya a bajar la tasa de ganancia con, con la crisis del petróleo y más, porque es una crisis también de agotamiento tecnológico. Entonces, ahí empiezan a cuestionarse el estado del bienestar. Y como en Europa todavía seguía la UMS, los pasos son tímidos. Ahí empiezan muy rápidamente Estados Unidos a desmontar lo que tenía, que Estados Unidos también lleva a conocer, aunque no tan fuerte como Europa, su estado del bienestar, se empieza a desmontar todo y conocemos el desmonte de Reagan y Thatcher que se inicia en los 80. Nosotros empezamos a vivir la gran reforma de pensiones que también fue la primera huelga general de la democracia en el 85, empezamos a vivir reformas, pero todavía despacio. Y fijaros, en agosto del 90 cae la us y en diciembre del 91 se reúnen en Maastricht los jefes de Estado de la Unión Europea y acuerdan lo que luego sería el Tratado de Maastricht, la primera fase de desmontar el Estado de Bienestar porque ya no había el polo oponente ya no se habían dicho que aquello eh, aquella porquería que nos vendían como tal, quiero decir, yo no la estoy calificando así, que aquello era el socialismo real y que no teníamos alternativa se hablaba ya del final de la historia y el capitalismo triunfante, entonces si recordáis la época de los 90 son las grandes reformas laborales que en Empieza la creación de las ECTs, la desprotección del mercado laboral, el pacto de Toledo en el 95, la privatización de Iberia, de Telefónica, de la banca, porque estamos hablando ahora de la posibilidad de banca pública y entonces en aquel momento el 25% de la banca española era banca pública, se juntó en Arcentaje y se le dio al BBV, bueno, entonces empieza eso. Y lo hacen también que En el año 2000, justo acabado el plazo de la estrategia de Lisboa en marzo, se, de, perdón, de Maastricht, en marzo se reúnen en Lisboa en el 2000 y vuelen a marcar la segunda fase de desmantelamiento del estado del bienestar en los documentos de la estrategia de lisboa se decían frases tan lindas como que la edad de jubilación para 2010 tenía que haber subido dos años que el gasto en el pib en educación tenía que reducirse en un 2% del pib en todos los países miembros tenía que seguir privatizándose o sea, no sea condiciones y se deja de hablar de estado del bienestar y empiezan a hablar de la sociedad de bienestar diciendo que europa es adulta y debe responder ella misma a necesidades. Ya no necesita papá Estado. O sea, todas las bases eh, estaban ya cumplidas porque en todo ese periodo no no estaba viendo respuesta de clase por de alguna forma. Había una lucha bueno, ya hay una lucha muy fuerte de clase pero activada de arriba hacia abajo. Y lo que sucede con lo que se llama el estallido de la suprime, o sea, lo que se dice crisis financiera, pero viene antes por la gran acumulación de capital precisamente por toda la destrucción ya de derechos sociales, toda la precarizazion del mercado laboral que, que se llevaba consolidando eh? Eh, entonces aprovechan que eh, no mantenemos ningún poder realmente en el 2008 yo empecé a dar conferencias y estaba convencida Que si toda Europa hubiéramos unido solo un dedo, no la mano, hubiéramos tirado al el sistema. Ellos mismos tenían mucho miedo. sa Sarkozy hablaba de reorganizar el capitalismo, de que habían ido muy lejos. ¿Por qué los propios presidentes nos decían eso? Porque así creíamos que ya lo iban a hacer. Así no nos teníamos que movilizar. Entonces, lo que han hecho ha sido... Eh, acelerar todo el proceso y estamos viviendo bueno además de que ya se, se está encargando toda esta ambiental y es irreversible y es irreversible se ha cargado el pacto de la democracia y fijaros estamos viviendo golpes de Estado sin precedentes en europa dos, dos presidentes electos Papandreou y berlusconi Eh, han sido destituidos y se han puesto eh, sin ser votados sin elecciones eh miembros de Goldman Sachs en estos momentos en la cartera de economía o en los consejos o sea de, de tesoro de todos los países miembros de la Unión Europea incluso el señor De Guindos pertenecen a Goldman Sachs o a Brota a, a o sea, hemos sido cogidos por el gran mercado y son ellos los que están eh, llevándonos otra vez al punto de partida o sea, todo el paréntesis ya está, de lo que habíamos conseguido Bien. vamos a seguir con la segunda pregunta Bien, la segunda cuestión que vamos a plantearnos es la siguiente la cuestión de Europa O sea que ya la habéis anunciado, ya han salido en, la, en vuestras intervenciones, y es prácticamente pues, la crisis a día de hoy, su gobierno a nivel europeo, tenemos una crisis de deuda de los estados, especialmente los estados periféricos, muy fuertes, y se han planteado distintas alternativas, ¿no? Por ejemplo, la salida del euro, en Grecia, en otros países, el marco territorial de lucha, si tiene que ser Europa, tiene que ser a nivel del Estado, tiene que ser a nivel de las nacionalidades, qué tipo de Europa y en qué contexto global, ¿no? Entonces, qué Europa y en qué contexto global sería el resumen, ¿no? Eh, va a intervenir de nuevo en ecane, luego a Mar Carlos y, y luego Perico. Así que, me voy a hacer Bueno, esto no ya lo sabía. Bueno, eh, Europa salida del euro. Fijaros, la, la reforma laboral responde... A, que no podemos devaluar el euro. Cuando antes estaba en crisis, como todos apuestan por lo mismo, por exportar, por vender en otros mercados, porque nosotros no podemos consumir, no tenemos trabajo, o los que los tienen ya no son ni, mel, ni miluristas. Entonces, antes, cuando se tenía moneda propia, se devaluaba la, la peseta y así se podía exportar. Como no se puede devaluar la moneda, el euro, se devalúa el coste laboral. Eh, esto ya lo veníamos diciendo los economistas, o sea, para la salida va a haber una devaluación sinrudentes del coste laboral. Eh, iba a ser reforma tras reforma Por tanto, el euro en estos momentos Es una gran losa eh? Desde la izquierda estamos diciendo siempre Que esto se había construido Era la Europa de los mercadores La Europa de los mercados No era la Europa social No es la, la Europa del pueblo Y el euro no solamente es eh, Esa moneda del mercado Sino que es la moneda de Alemania Se hizo a imagen y semejanza de Alemania Incluso el Banco Central Europeo Por tanto, no nos beneficia para nada Nos asustan que fuera del euro no hay nada ...pero fuera del euro, o sea, no tiene nada ¿eh? los que han hecho de eso eh, su elemento central, que son los mercados. O sea, una pregunta, que lo decía Víctor Jara, si las manos son nuestras, no es nuestro lo que nos den. Si el trabajo es lo que genera riqueza... ¿Por qué tenemos que esperar a que un explotador les traiga plusvalor plus a nuestro trabajo? ¿No seríamos capaces en Euskal Herria, que conocemos también el Ausolán colectivo, las formas colectivas de reinventarnos, de traer algo también a las ciudades donde todos podamos poner nuestra capacidad de crear eh, riqueza colectiva y compartirla y cubrir las necesidades básicas. Con eso habíamos un gran corte de mangas, o sea, una gran insumisión al mercado al trabajo también o sea no dejaríamos que a nuestros hijos los exploten por 400 miserables euros que les están negando el futuro a la generación más formada de eusscalería por tanto creo que eh, la salida es eh, salida del euro, europeo como nosotros no lo podemos decidir si sí podemos decidir eh, eh, utilizar cada vez menos el euros unas partes porque no no nos los dan, no los tenemos y los que los tengan también como un nivel de insumisión podemos crear los griegos están creando una moneda que le llaman Temp, se está desarrollando eh, muy rápidamente, es unidad de tiempo, todas las unidades de tiempo valen lo mismo, la del ingeniero la de la barrendera todos valen igual, en Euskal Herria hace escasamente un mes, se reunieron aquí en un pueblo de Nafarroa todo un fin de semana para la posibilidad de crear monedas locales unidos al elemento tiempo entonces, nosotros no nos podemos salir pero sí podemos hacer una gran insumisión a esa moneda y empezar a salir y en, este, bueno, en Francia ha habido varios puestos los que lo han hecho empiezan a ser eh, elementos que aunque parezca que son pequeños son muy importantes porque se estoy diciendo que el gran problema que tenemos es eh, crisis de ideas y de valores y nos han metido los valores mercantilistas todo tiene que pasar por el mercado entonces eh, el poder pensar en estas otras cosas realmente nos lleva a ir trastocando esos valores y a pensar que nosotros podemos hacer algo esta mañana una radio me decía pero con este sistema tan homogéneo Realmente tendemos alguna capacidad de acción Si pensamos que la responsabilidad La tienen otros Y que son otros los que nos van a sacar O sea, no podemos hacer nada. Creo que el sistema entre los valores esos psicológicos de la globalización está el hacer hasta de los adultos eternos adolescentes. Queremos ser eternamente bellas, sin arrugas, con ropa de los 15 años seguimos a los 50, pero eso a nivel global y tampoco tomar responsabilidades. Mira, lo que pase hoy, larga velocidad, eh, porque yo lo hago y satisfazco ahora mis necesidades. Con estos valores nos están metiendo valores del aquí ahora sin responsabilidad y esa es la clave, sin responsabilidad y sin nosotros de nuestro futuro yo creo que ya ha pasado el momento de responsabilizar a los mercados porque ellos saben muy bien a lo que juegan y están jugando su juego entonces no podemos seguir diciendo es que mira, es que, o sea, y seguir pensando en un sector público que lo han cogido por golpe de estado los mercados o sea, nosotros tenemos la responsabilidad ahora de reinventarnos, de reinventar nuevas luchas y de reinventar alternativas y este minuto me lo da su ojo No, yo, muy rápida, también, eh, yo creo que realmente eh, la tesis, primera tesis fuerte Europa es el espacio elemental de acción política en estos momentos. Yo creo que el euro eh, no respese, eh, obviamente, tal con el diseño que tiene, tiene eh, razón de cane, que tiene un diseño institucional eh, paticojo, mm, eh, difícil de... ...de aplicar en, la, en momentos de crisis como el actual y con una rigidez eh, tremendamente fuerte... ...pero la, en la creación de una moneda única también está expresando de manera fortísima... ...la socialización objetiva del trabajo y la riqueza de la composición de clase que lo propuse. Dotarse de una moneda única es la garantía a medio plazo para realmente... Eh, lograr gestionar la complejidad de la actual composición del trabajo vivo y para lograr gestionar la capacidad de crear un proyecto realmente ambicioso desde el punto de vista político. En ese sentido, eh, si Europa constituye el, el, el, el escenario elemental de la acción política para los movimientos antisistémicos, quiere decir que eh, hay que desnacionalizar tremendamente las políticas para pensar en proyectos y eh, antisistémicos y en procesos de poder constituyente que realmente abarquen como mínimo eh, lo que ya lo que ha sido digamos el proyecto de la, de la construcción europea históricamente eh, considerado eh, estos estos procesos de construcción digamos regional eh, pueden hacerse de distintas eh, de distintas formas el modelo europeo tanto del punto de vista del diseño monetario del euro como de la institucionalidad eh, de su banco central como de la governance económica como del proceso de legitimación democrático se ha es el producto de un equilibrio de fuerza de clase eh, absolutamente claro y absolutamente desfavorable en los últimos 25 años y no olvidemos es un proceso que construye ese espacio regional a partir del modelo del Estado nación y de una nacionalización fortísima de los procesos de acumulación y de los procesos de legitimación pero eso no quiere decir que eh, este, este modelo o esta estrategia eh, sea el único modelo existente para eh, concebir la política en un espacio posnacional. Cualquier tipo de, racional, de renacionalización de las políticas llevará a una fragmentación eh, irreversible de las luchas, llevará a un impas completo de las posibles soluciones y llevará a la, a la incapacidad de producir eh, nuevos movimientos que realmente estén en, en condiciones de pensar la complejidad eh, de la estructura de poder realmente existente y en condiciones de pensar políticas que puedan romper esa, ese equilibrio digamos, y ese, ese, esas relaciones de, eh, de fuerza. En ese sentido, eh, el hecho de eh, plantear eh, una política antisistémica que sea realmente posnacional, nos permitirá, si somos suficientemente inteligentes, eh, eh, ofrecer soluciones o ofrecer contra eh, contra alternativas a los grandes mecanismos sistémicos de ordenación de la vida social. Eh, a mí me cuesta difícil creer como eh, el Estado español o cualquiera de los estados europeos o unidades europeas eh, Eh, nacionalidades sin estado, etcétera etcétera. Como demonios se pueden pensar las grandes cuestiones de regulación social y de regulación eh, y, de, y, de, y de combate de la, de la actual crisis, en todas las eh, versiones y en todas las, eh, las perspectivas que se han comentado estar en la mesa desde un punto de vista que sea estrictamente nacional. Cuando realmente los Estados eh, europeos han perdido parte de los atributos que el sistema desfaliano, que el sistema del Estado tradicional de la modernidad atribuía a los mismos, desde la posibilidad de crear dinero, de la posibilidad de, de grabar los flujos de riqueza y las rentas y la renta y la producción de renta, hasta la capacidad de urbanizar eh, la, la, los, eh, los modelos de, de defensa o la, o la violencia armada del Estado, resulta tremendamente difícil... Eh, pensar cómo desde un punto de vista estrictamente nacional se pueden resolver los problemas fundamentales que la actual composición de clase, en el que en ese momento la generación más preparada de, eh, de la historia, cierto, pero cómo demonios se puede gestionar desde un punto de vista estrictamente nacional la complejidad sistémica y la violencia de las clases dominantes en esta coyuntura. Pensar la política en estos momentos a escala nacional es la receta para el desastre y es la receta eh, para que las élites europeas y las élites globales, que son transnacionales y que tienen un concepto de lucha de clases realmente, realmente brutal y realmente duro, eh, impongan digamos, sus estrategias digamos, de transnacionalización de los mecanismos de extracción de plusvalor y de intensificación de los modelos de, de crisis. Eh, en ese sentido si europa es nuestro nuestro campo de específico de, de acción política quiere decir que tienen que construirse movimientos antisistémicos que en esa transnacionalidad logren recrear condiciones para que se reproduzca la diferencia también nacional dentro de ese, de ese contexto europeo eh, cuando hablamos de cuando hablamos de regionalización de los procesos antisistémicos de construcción política eh, estamos pensando en áreas de referencia que desde el punto de vista teórico del punto de vista sociológico epistémico cultural son factibles a la hora de concebir esos procesos de lucha antisistémica si habláramos aquí de una especie de internacionalismo hueco completamente a espacial ya temporal pues evidentemente estaríamos hablando de la nada si habláramos de los Estados Unidos de europa que incluyeran el Magreb y el África russaariana evidentemente la heterogeneidad es tal que íbamos a llegar a poco a poco a poco camino recorrido si realmente pensamos en la, en la estructuración en la articulación histórica en el acervo cultural político Eh, ...ideológico, teórico... De, de de digamos de lo que ha sido históricamente Europa se pueden generar procesos que sean suficientemente potentes como para desbaratar las estrategias de las élites en el ámbito de lo financiero, de lo económico de lo bancario, de lo presupuestario lo contaremos con más detalle en el en el debate y a partir de ese proceso fuerte de construcción antisistémica de la Unión Europea se podrían trazar líneas transversales muy fuertes con el Magre, muy fuertes con el Evente Próximo muy fuertes incluso con el continente africano, pero es imposible pensar que existe una capacidad de organizar las luchas desde un punto de vista realmente indietro y sistémico si se piensa que las luchas pueden eh, retrotraerse o pueden circunscribirse al modelo o ya la escala del Estado-Nación. Ni las élites políticas lograrán generarse de, de manera original dentro del, del Estado-Nación actual. Me, me resulta tremendamente complicado pensar cómo se puede renovar realmente la élite política francesa, española, eh, catalana, vasca o, o italiana únicamente Dejada, a, la, a la inercia de la propia reproducción de élites políticas que, han, que están gestionando que están mal gestionando esta crisis me resulta tremendamente difícil pensar como con esta eh, no producción de nuevas élites políticas antisistémicas a escala europea eh, la complejidad de la actual composición de clase puede enfrentarse a las cuestiones fundamentales como la crisis ecológica, el modelo eh, presupuestario eh, europeo el, el modelo bancario, el modelo monetario el modelo de los mercados de capitales y la relación de eh, digamos de este de este constructo de este contenedor que es Europa con el resto eh, con el resto del planeta. No hay vuelta atrás, nuestro nuestro nuestro salto y nuestra apuesta es buscar un espacio político de referencia suficientemente potente como para construir movimientos antisistémicos suficientemente sofisticados como para gestionar y para eh, y para revertir la gestión de la crisis que están haciendo los sujetos fuertes que están operando eh, dentro de los circuitos de las élites y de las clases dominantes. y en este tema me sigo sintiendo muy inseguro, ¿no? Muy inseguro. Eh, no, por una razón. No, por una razón. Eh, porque yo creo en la línea de lo que tú has dicho al principio de tu intervención antes que ni el estado de bienestar ni la Europa que tenemos eh, ni la España el Euskadi, o el cataluña etcétera que tenemos no es el resultado simplista de los mercaderes es más el resultado de, de la lucha emancipadora de los pueblos es el resultado de millones de muertos en guerras europeas es el resultado de aspectos progresistas muy positivos y obviamente en ese contexto en donde yo creo que las líneas de fuerza fundamentales han sido esas eh, obviamente estamos penetrados de un sistema y una preponderancia ideológica marcada por el capitalismo y marcada particularmente por este específico capitalismo en donde el poder se ha instalado finalmente en el monstruo que es el sistema financiero y obviamente su poder es infinito es infinito, pero es muy grande y es ómnibus. Entonces nos impregna cualquier realidad, también la realidad de Euskadi, obviamente. O la realidad de Euskadi es muy diferente, o la realidad de España es muy diferente. O no estamos penetrados también de esos mismos valores que son los que nos están llevando al desastre a nivel europeo y a nivel mundial. Yo, por tanto, reivindico lo que de positivo he entendido siempre en la unidad europea. Aparte, me encanta el camembert y quiero estar en un sitio en donde pueda comer, pero eso es una puntada. ¿no? Pero lo que quiero decir, los aspectos positivos, yo creo que desde la izquierda, desde los movimientos progresistas, tenemos que levantar la bandera, pero una bandera europeísta diferente a la que hay ahora imperando Yo creo que hay una cuestión clara que he dicho y es, está en peligro la democracia estamos entrando en dinámicas de dictadura financiera y tiene que haber una rebelión frente a la dictadura financiera que se está imponiendo puntualmente en países y globalmente en la lógica europea tiene que haber una rebelión que colapse este modelo de europa y ahí digo si en ese colapso se colapsa el euro que se colapse pero no la ilusión por hacer Europa. esa es mi idea eh, entonces yo veo a los griegos y digo Obviamente está muy cerca Obviamente, si yo estuviera en Grecia Probablemente estaría diciendo, fuera del euro Ya está, la línea de lo que tú has dicho Pero no fuera de Europa Seguiré tendiendo cables para ver Cómo construimos esa Europa Cómo construimos Europa con los griegos, con los alemanes Y con los finlandeses Yo es lo que quiero pensar, igual es una utopía fuera de lugar Entonces yo creo que hay que eh, Algo que no hemos sabido hacer Y es construir Una alternativa Europeísta desde una posición de progreso y desde una posición alternativa y yo creo que ahí hay un espacio importante yo cuando oigo a holaland decir que yo quiero un levantar no me lo creo del todo porque no veo por muchos lados ¿no? pero me hace ilusión eh, eso de que de repente diga eso y que de repente diga cosas elementales como es decir bueno pues si se hunde un banco que se hunde si ganan menos que ganan menos es antes la democracia que la estabilidad bancaria pues sí señor Y es antes la democracia que el defender la, que, que, que, que, el, que el banco pueda recuperar el dinero de la hipoteca. Pues señor, es antes la gente que los bancos. Y que tenemos que trocear los bancos a banquitos pequeños, que tenemos que reconstruir una banca pública que sea capaz de condicionar suficientemente los mercados y que sea capaz de, funcionar, de condicionar suficientemente toda la dinámica de la intermediación financiera para que no estemos en manos de esos llamados ...de esos poderes que se escapan a las capacidades democráticas de control. Entonces yo creo que hay construir un discurso común en Europa... ...por una Europa tal... ...y si en ese camino resulta que es que cae el euro... ...pues cae el euro, porque hay cosas más importantes que el euro. Y obviamente el euro... ...pero no, no, no reniego, porque no sé muy bien... ...me muevo en, en, con, con muchas incertidumbres... ...pero sí que creo que tengo una posición clara de... ...lo que queremos es esto... Y si supone que el BBV quiebra, pues quiebra. Y si quiebra el Santander, pues quiebra. Y si resulta que quiebra el euro, pues nos volveremos a sentar para hacer otro euro. Yo creo que esa es una actitud que a mí me convence más dentro de mis inseguridades y de mi confusión. y si había punto de contrarreplica lo vamos a dejar para el final ¿vale? dos minutos al final por cada uno de, de vosotros vamos a pasar al tercer bloque que quizás es el más interesante que es el de alternativas y propuestas y entonces aquí planteábamos varias cuestiones ¿no? primero cómo no o sea, qué tipo de luchas, con qué alianzas sociales posible, qué tipo de sujetos de, bueno, de gente con la que se puede cooperar, con la que puede pensar esto y luego por supuesto también qué tipo de alternativas ¿no? pues eh como estamos aquí en la mesa, pues eh, se habla de crecimiento, se habla de posible marco nacional, de independencia, pues, por ejemplo, para Euskal Herria. Se habla también de cómo redistribuir la riqueza, cómo hacerlo. Y el orden que vamos a tener ahora es otra vez Perico, eh, luego Nekane y luego Carlos. El turno de Montraréplica será justo al repito. Entonces, Perico, si quieres eh, recuperar la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que se decía antes de que es necesario realizar eh, hacer una apuesta fuerte, muy decidida, muy dura, eh, por un cambio ideológico profundo. Y yo creo que, de hecho, es lo que está pasando cuando veo el movimiento al 15M con un punto de naif, con un punto de alguna manera de eh, que yo recuerdo, pues a veces un déjà vu de los tiempos de lo que fue eh, pues pues las, las, los mayos del 68 y cosas así, eh, pero con elementos también de madurez que van mucho más allá de, de, del punto naif, ¿no? mucho más allá de... Eh, yo creo que se está planteando eso eh, los jóvenes desde, desde su juventud se atreven a decir que el rey está desnudo ¿no? entonces yo creo que hay por ejemplo eh, ¿qué, qué cambios paradigmáticos tenemos que ya empezar a defender y a construir con realidades a veces locales o con realidades cercanas eh, a veces incluso de más bajo nivel que el índole que la índole nacional por ejemplo, ...y que hay multitud de ejemplos positivos. Temas clave, por ejemplo. El crecimiento en consumo de bienes y recursos... ...como clave de, de prosperidad... ...no vale. No vale. Y además es evidente, como decían... ...si alguien le explica a usted que el crecimiento... ...es donde vamos a hacer la prioridad, tenga cuidado... ...está hablando usted con un loco o un economista. Pues vale, es así. Hay que asumir, eh, en definitiva, de forma efectiva... ...el paradigma de sostenibilidad. Y es un paradigma que rompe no solo la lógica capitalista lógicas renacentistas, ya incluso precapitalistas. ¿no? La visión de corte individualista que impuso el capitalismo o que glorificó hasta el extremo del capitalismo para abrir espacios de cooperación, de solidaridad, que permitan superar los problemas de inequidad y pobreza. En definitiva, el modelo de prosperidad que hagamos tiene que ser democratizable a nivel global. Y el modelo que tenemos actualmente y el crecimiento no es democratizable. Solo puede desembocar en dinámicas, digamos, de marginación de las mayorías, de sometimiento de violencia, etcétera etcétera, entonces eh, la democracia se coloca en el primer lugar en un lugar irrencial de, la, de, de lo que tenemos que construir ¿no? la visión machista y la discriminación racista pues tienen que ser definitivamente combatidas en sus raíces para asumir definitivamente una visión de igualdad en la diferencia la visión de las guerras justas ...tiene que combatirse... ...de manera radical... ...para asumir el derecho... ...humano a la paz... ...fijaros que esto que suena a utopía... ...lo hemos conseguido en el ámbito nacional... ...o estatal o como si quiera... ...de los estados-nación... ...yo no puedo lo, confito resolver un problema y salir a hostias... ...porque me llevan a la comisaría... ...está prohibido hacer eso, ¿no?... ...está prohibido sacar una pistola y matar a alguien... ...no hay asesinato justo... ¿eh? ...buena pena de muerte... Que, ...afortunadamente también la hemos quitado... ...pero sin embargo a nivel internacional sí puede ser justo matar al, al vecino. Luego no estamos tan lejos de pegar ese salto, hay que pegarlo ya irrenunciablemente. Y fijaros que estamos hablando en definitiva de cambio de cultura, de valor, de ética... ...de cambio de paradigmas, ¿no? Entonces yo para mí eso es eh, una clave absolutamente irrenunciable... ...de lo que queramos hacer sobre esa base, ¿no? Y de hecho se está construyendo así la política del futuro inmediato ¿no? a través de cuando yo veo a, los, a la gente del 15m y así no en qué línea pues cosas de las que se están haciendo también en pequeño o en círculos desmaterializar en parte en buena medida eh, la, la, el concepto de prosperidad hacer emerger los valores no materiales del cuidado a los demás del tiempo para disfrutar no para trabajar y consumir más, ...cosas que ya sabemos... ...y que ya en buena medida practicamos... Eh, ...desmitificar el mercado... ...yo no voy a... ...yo no creo que haya que des hacer desaparecer el mercado... ...yo en la parte que me siento más sólido... ...porque he trabajado más en el tema del agua... por pues lo tengo clarísimo, miren señores... ...la gestión de aguas no corresponde al mercado... ...igual que la gestión de la justicia... ...no, no se compra ni se vende... ...el cariño verdadero, como dice la copla... ...no se compra ni se vende, no pasa nada estamos acostumbrados, lo sabemos hacer bueno, pues eso, definirlo claramente bloquear espacios que no corresponden al mercado, y luego de acuerdo lo que quede para el mercado lo regularemos o lo discutiremos hasta qué punto y de qué manera eso lo estamos haciendo ya lo estamos haciendo, estamos haciendo peleas concretas y formas concretas y ahí me dices, ¿cómo organizar la gestión de aguas? bueno, lo tengo bastante clara, pero no es el tema pero, para mí me parece un buen vector pedagógico yo siempre digo que el agua es un buen vector pedagógico para hablar de otras cosas de la política del medio ambiente, de la vinculación de lo social y de lo ambiental y, y tenemos ideas y prácticas concretas, no? Entón, yo creo que eso que es eh, por ahí creo que van los tiros de, de, lo, que, de lo que debemos de construir, no? Bueno, eh, yo creo que, que en Euskal Herria si sí tenemos bastante trabajado un modelo alternativo, no? Eh, la izquierda deech en el año 97 empezó a socializar lo que se llamaba el socialismo identitario vasco eh, con lo que tenían que ser las bases o sea las, los pilares o sea todo lo demás tenía la o sea, tenemos que redefinirlo y yo ya a ese modelo he dado un paso más después de 15 años y creo que lo tenemos que empezar a llamar el, co el eco socio esa va a ser la alternativa de Euskal Herria, porque cualquier modelo tiene que ser profundamente ecológico, o sea, desde la raíz, o sea, eh, y, y me cuesta llamarlo así porque eh, hoy se le pone la, la etiqueta eco a todo y a mucha basura, tiene que ser eh, socialista, entendido desde la justicia social, desde nuestras raíces Eh, comunales y tiene que ser el eh, feminista eh, las bases los pilares de ese modelo son seres el primero hay que plantear toda la economía al servicio de la sociedad no la sociedad al servicio de los mercados en economía es el pueblo el que tiene que decidir que necesita qué valores hay que producir o sea no lo que estén demandando los mercados para outros lugares que no respondan a nuestras necesidades. el segundo pilar tiene que pasar por la redistribución de la riqueza. Eh, el problema actual y por eso la, eh, la hinchazón de los mercados, las grandes burbujas, todo lo que está pasando es por la gran concentración de riqueza. Euskal Herria tiene y Nazarroa también la concentración de riqueza a nivel de Brasil. Asustaros, pero la renta per cápita de cada navarro, dividir vuestro PIB entre los eh, habitantes de Nafarroa supera los 34.000 euros por persona, un hogar de dos pensionistas tendría que tener 68.000 una pareja con un niño, un niño ciento y pico mil ¿cuántos tenéis eso? o sea, es un cachondeo, ¿verdad? eso quiere decir que está muy concentrada en algunos lugares, todos sabemos dónde entonces hay que redistribuir ¿por qué vías se redistribuye la riqueza? por tres, una por el mercado laboral protegiéndolo y con salarios dignos con un SMI que tendria que ser como mínimo el doble del que es la otra se redistribuye eh, por dar una renta básica garantizada, un salario social a todos los que estén excluidos del mercado laboral o no alcancen con su tipo de trabajo es los que nosotros llamamos umbrales de pobreza, que lo tenemos calculados para Euskal Herria, eh, según el Movimiento Social Europeo, serían mil euros o sea, fijaros que los pensionistas están por debajo de umbrales de pobreza, entonces la segunda la de repartición sería garantizar a todos esa cantidad mínima y la tercera vía de repartición sería que eso lo tiene que pagar quien más tiene todas las rentas o que tendríamos que tener una profunda reforma fiscal. O sea, ese sería el segundo pilar, reparto de la riqueza. Tercer pilar es el reparto del empleo y aquí atención, empleo y trabajo, no, perdón, reparto de trabajo y empleo y trabajo no son las mismas cosas. Empleo es lo que recibe un salario, trabajo es todo Todo lo que hacemos, hay un trabajo socialmente necesario que no es remunerado, el grueso lo hacemos las mujeres, pero hay mucho más también que no hacemos las mujeres, socialmente necesario y no remunerado. Tenemos que repartir... Eh todo ese trabajo. El cuarto pilar es eh, realmente la democracia participativa. es eh? Volver a tomar la palabra democracia y sobre todo en economía porque no hay nada más antidemocrático que sean veintitantos jefes de gobierno los que decidan el, de el destino de la Unión Europea o el G8 o el G20 el destino de, de, de todo el planeta. Entonces, tenemos que reinventar los presupuestos participativos pero reales no solamente consultivos tenemos que reinventar los referéndums populares de las grandes infraestructuras de todo lo que signifique una acción económica tenemos que replantearnos los presupuestos de género los presupuestos no son neutrales los presupuestos distribuyen riqueza y lo que no pueden hacer es vía fiscal cobrar de los que menos tienen de la clase trabajadora y vía gasto TAP gastos de defensa o, o dinero a la banca dárselo a los que más tienen ¿eh? tenemos que implicarnos en ese tema y coger eh, conciencia del instrumento de redistribución de riqueza que pueden ser unos presupuestos realmente solidarios y socialmente debatidos. El quinto pilar sería la calidad de vida. Aquí ya lo ha analizado él. Calidad de vida no es el que más tiene, sino o sea el que menos necesita, entonces replantearnos qué es. Son los indicadores económicos de PIB per cápita. Ya ves cuánto PIB per cápita tenemos. ¿Es esa nuestra calidad de vida? Eh, ¿Qué es realmente? Se está midiendo ahí toda eh, la, la felicidad, todo el equilibrio psicológico... Eh, cuanto más tenemos no estamos votando más infelicidad, se nos está arrancando nuestra identidad, se nos está creando un gran vacío colectivo, vivimos una realidad virtual, o sea, nos estamos olvidando de valores que han sido eh, clásicos en el pueblo, de relaciones, de solidaridad, de preocuparse por el de al lado, o sea, todo esto se está perdiendo. Entonces, la calidad de vida eh, tiene que medirse en otros parámetros, en esos parámetros de participación, de cooperación en lo social lo colectivo el sexto pilar es eh, la, ay, la solidaridad con distintos espacios económicos y con las generaciones futuras eh, cuando estoy con los jóvenes me dicen somos super solidarios en eucalría hasta pero no sé que no sé cuánto y me dicen a todos los sitios que van y les digo mira somos súper insolarios en eucalría sabéis cuál es nuestra huella ecológica ¿Sabéis cuántas euskalherrias nos estamos comiendo o utilizando para echar nuestros residuos? Pues tres, ¿eh? Entonces no podemos decir que somos eh... Eh, solidarios con ese tema entonces tenemos que replantearnos que el modelo eh, no puede ser ser tenemos que replantearnos el decrecimiento pero el decrecimiento inteligentemente de crecer no es vivir con candile eh, ni volver al tiempo de las cavernas decrecer significa entender cuáles son los componentes del pib que es lo que llaman riqueza cuando baja el pib dicen que de crecemos entender cuáles son sus componentes y cuáles de ellos nos dan felicidad o al contrario porque crecer También puede ser atrofia y si un niño creciera indefinidamente fijaros lo que significaría ¿eh? crecer también es atrofia los sabemos bien por los órganos del cuerpo fijaros si nafarroa tuviera muy malas carreteras saléis de fin de semana o de vacaciones tendréis un montón de accidentes o sea ganarían las floristerías las clínicas las funerarias o sea eso haría subir el pib si no tuvierais ningún accidente ¿eh? o sea no subiría el pib y tendréis calidad de vida o sea hay muchos elementos armamento contaminación que hacen su limpieza, subir el PIB y disminuye calidad de vida. Entonces nos tenemos que plantear todo eso y en esa solidaridad con las generaciones futuras significa una nueva gestión de nuestro patrimonio, de nuestra tierra, soberanía alimenticia, soberanía de salud y como ya me ha pasado todo esto y luego me van a dar dos minutos para contestar si podemos costruirnos nacionalmente o no, paso la palabra. rápidamente eh, a mí me eh, cuando se piensa en alternativas eh, o en políticas que se pueden implementar para eh, renderezar la situación actual eh, lo que me preocupa fundamentalmente cuál es el, el espacio político y las dinámicas que pueden realmente cambiar el modelo de y la coyuntura de relación de fuerzas en, una, en un momento determinado y cuál es el nivel de complejidad que tenemos que gestionar para que eso realmente sea factible eh, en términos de reproducción social. Eso me parece que es absolutamente fundamental, porque las alternativas se construyen con toda una estructura de poder dinámica que opera muy cómodamente en entornos de, de caos o de o o intentos de de esto casticidad quiere decir que puede lanzar procesos de desorden tremendamente fuertes contra tanto los movimientos como las poblaciones como los estados o como las unidades económicas las empresas. Entonces es muy importante saber qué unidad de acción política eh, se establece, qué tipo de alianzas se pueden crear, qué tipo de poder constituyente en tanto que proceso políticamente fuerte que permita generar sujetos y, en el mejor de los casos, estructuras eh, públicas que puedan llegar a buen puerto, eh, digamos, las cuestiones que, que estamos comentando. O sea, me, eh, necesito conocer, eh, desde el punto de vista de un movimiento antisistémico, eh, necesito conocer cuál es mi capacidad de construir bloques constituyentes que me permitan generar estructuras pol políticas que se enfrenten a la estructura de poder del capitalismo realmente existente. Sin eso que el, el problema digamos, de la política se diluye y, y salta por los aires, en tanto que las élites y las clases dominantes están operando con unas dinámicas muy fuertes que rompen cualquier tipo de, eh, digamos, de recuperación de estas, de estas eh, políticas digamos, para la buena vida etcétera, etc., como quiere llamarlo o que simplemente estabilizan eh, esta entropía bestial del, del sistema. Desde el punto de vista eh, me gustaría anunciar también dos o tres tesis para, para que la discutamos luego. En segundo lugar, en primer lugar, decir que eh, hay que desvincular la soberanía del modelo territorial tal como se ha concebido en la modernidad. Es decir, no hay posibilidad de jugar con el concepto de soberanía que ha constituido, digamos, el, el, el, el, el mapa genético del Estado-Nación, porque eh, con ese modelo de soberanía vinculada al vinculado al territorio, eh, los problemas eh, se plantean en una escala que no logran eh, que no logran, digamos, establecer eh, modelos de organización política antisistémica para enfrentarse a la estructura de poder realmente, realmente existente. Eh, segunda tesis fuerte, en mi opinión, eh, si no se desvincula el concepto de soberanía, del concepto de territorio y del concepto de, de Estado, eh, es muy difícil eh, que logremos eh, implementar soluciones políticamente realistas pero políticamente eficaces para resolver eh, las cuestiones que estamos que estamos comentando, qué tipo de moneda, qué tipo de modelo bancario, qué tipo de equilibrio ecológico, qué tipo de modelo presupuestario, qué tipo de modelo de transferencia. Eh en estos momentos todo nuevo catálogo de derechos por definición a escala europea o a escala más, eh, digamos, más transregional, todo un nuevo catálogo de derechos por definición va a implicar una transferencia de renta superimportante entre distintas áreas territoriales. Me digo que cojamos como unidad territorial Euskalerria, que cojamos el Estado español, que cojamos en eh, Europa, o que cojamos Europa y relaciones más eh, digamos con las con las regiones más próximas geográficamente o que cojamos, digamos, en la escala a escala global. No hay posibilidad de implementar un nuevo catálogo de derechos sin que se produzcan procesos fortísimos de transferencia de renta que independiza la producción de riqueza de la del uso de la red y la riqueza en otros en otros eh, digamos entornos geográficos eh, distintos la alternativa en mi opinión reaccionaria a este a este modelo supone que las zonas eh, más ricas con una mayor concentración de productos de estructura o de eh, o de, eh, o de eh, recursos naturales tiendan siempre a intentar desligar a su suerte de las zonas en las que se ha producido un proceso de acumulación de capital de generación de riqueza siempre vinculada al territorio o de o de localización digamos de los recursos naturales o de la amiga diversidad o del agua por poner ejemplos eh, clásicos si no se desvincula ese ese concepto de eh, la concentración territorial de la riqueza del territorio y de la nacionalidad El proceso es absolutamente imposible de gestionar y las estructuras de poder digamos del, del capitalismo realmente existente eh, penetran y estudian cualquier de alternativa que se en esa en esa línea eh, el tercer el tercer eh, punto y luego lo, en el debate lo, lo, lo podemos declinar más eh, cuando hablemos de, de europa supone eh, pensar siempre estos procesos digamos de poder eh, Construcción de alternativas desde los elementos digamos más vulnerables de la, de, la, de la sociedad es decir para hacer políticas alternativas realmente eficaces y para pensar la institucionalidad y la governance que nos permite crear las políticaspicas tenemos que pensar siempre de los, eh, de, los eh, de, de, de, de los elementos o del, o del segmento social más vulnerable económicamente más vulnerableable eh, socialmente más comunicable culturalmente sin políticas que no afir, que afirmen que no afirmen esta radical igualdad a la hora de construir las alternativas siempre estaremos creando estas estas sociedades a dos tercios, a dos quintos o a tres cuartos eh, dependiendo del grado de desigualdad que queramos que queramos construir y que siempre dejarán un residuo cada, más, cada vez más importante y dejarán una parte de la sociedad cada vez más importante fuera de los mecanismos de legitimación, de estabilización y de reproducción eh, social. Eh, este, esta última esta última tesis la podríamos también definir desde el punto de vista eh, ecológico, desde el punto de vista de la sostenibilidad que pero pero antes eh, cualquier tipo de cualquier tipo de política que no parta de esos elementos ecológicamente y sosteniblemente más débiles eh puedo pensar en, la, en, la, en el protocolo de Kioto puedo pensar en en los problemas de cambio de cambio climático será siempre un proceso que dejará eh, que segmentará y que creará una sociedad tremendamente justa tremendamente eh, segmentada. Otra cuestión que me parece eh, fundamental cuando se habla de de, de crecimiento Cuando se habla de crecimiento, es pensar que realmente el motor en esta coyuntura de que, que realmente hará que el sistema vuelva a crecer y que el sistema de alguna manera se estabilice en esta dinámica virtuosa que, que comentaba Mecanel y Pedro, es eh, la capacidad política de imponer un nuevo catálogo de derechos. Es decir, la capacidad política de imponer un catálogo de derechos será el motor del nuevo ciclo de acumulación de, de, de capital en el sentido digamos más cualitativo y más fino de... Estoy pegado, por ejemplo, en el, en el, en el libro de, de Amartya Sen, de Jean-Paul Fitoussi, de Joseph Stiglitz, Mis Mis no Nobles, o sea, más nuestras vidas, en la línea que decía Mecane hace un instante, eh, eh, y desde ese, desde, ese, desde ese punto de vista eh, se trata de pensar estos procesos de eh, radical constitución de esas, de esas nuevas eh, alternativas en la medida en que tengamos la fuerza de imponer este nuevo catálogo de derechos como un modelo a partir del cual se reingenieriza por emplear la palabra glasajona, el conjunto de la reposición social. No hay un sector de economía verde que vaya a convertirse en un modelo en un sector privilegiado de acumulación o que se esté especulando, como correctamente decía Pedro hace un instante, ya con esa crisis ecológica, sino que este doble eje de esa, esa necesidad de sostenibilidad ecológica del planeta, pensando en los más vulnerables ecológicamente y el punto de vista de la renta, y esa necesidad de imponer ese nuevo catálogo de derechos, ese recurso De desa moble aspa será el mecanismo virtuoso que logrará tocar cada uno de los nodos en los que se produce la reproducción en estos, en estos momentos. Este tipo de, de programa ambicioso es imposible concebirlo a escala del Estado-Nación. Hay que pensar en movimientos transnacionales, hay que pensar en grandes estructuras eh, regionales que eh, partan de una crítica muy severa del modelo de soberanía salido un sistema de Westphalia, Muchas gracias, región. Carlos. Increíbles desastres en la economía. Eh, tenemos un posible turno de réplica de dos minutos, no es, no es obligatorio, lo podéis utilizar o no. Entonces, eh, ¿lo queréis utilizar? ¿Mechanes ¿Eh, sí? ¿Te dedico también? ¿Tú, Carlos? Sí. Pues, ¿mechanes no puedes primero? ¿O quieres...? Bueno, eh... no. No, no, pues venga, Sí, eh, yo es que realmente estoy, vamos, eh, me toca la línea de flotación, es decir, estoy en total desacuerdo con lo que está en, se está afirmando de, eh, ha dicho una frase como que la construcción nacional en este momento sería un desastre que la soberanía llevada a un nivel territorial pequeño también y además un poco debajo eh, se está hablando de solidaridad con otros sitios. Eh, yo es que pienso al revés, o sea, creo que tenemos nosotros aquí muy socializada la frase eh, pensar global y construir local, lo que se necesita en estos momentos eh, Europa eh es, tiene que ser la Europa de los pueblos, los pueblos se tienen que construir y luego pues decía que el sexto pilar es eh la ...real con los pueblos que se están construyendo. Yo creo que Euskal Herria tiene todos los elementos necesarios para llevar con éxito un nuevo modelo económico... ...que no se está planteando para iniciar una nueva acumulación, sino, sino realmente con un cambio de ideología, de valor, eh, eh, cambiar ese paradigma de civilización que ahora está en crisis y que dure unos cuantos siglos esa es la ambición no es volver a acumular eh, ni volver a quitarle nada a nadie es replantearnos precisamente cuáles son nuestros recursos cómo los reconstruimos cómo nos organizamos y para eso deciros eso que tenemos todas las potencialidades pero nos faltan los instrumentos claves de soberanía económica elementos políticos que están en manos del estado español y francés entonces por eso era el título de mi último libro independente de reivindicación histórica a necesidad económica porque en estos momentos otro modelo es posible y además creo que en Euskal Herria eh, están muy extendidos los, los deseos de ese modelo porque han sido reivindicaciones no de ya de la independencia sino del movimiento social y laboral lo que son los ejes que estamos planteando en ese modelo y que podemos hacerlos si tenemos los instrumentos de soberanía y vuelvo a decirlo estaríamos siendo un ejemplo para otros pueblos de Europa y encima Eh, apoyando, porque no lo hacemos para cerrar fronteras. Y volver a decir que, que el euro no es un desastre. Última frase. Vale, pues que no necesitamos el euro para la construcción social y nacional de Euskal Herria. Muy bien. ¿Quién quiere hablar ahora? No, yo es que cuando estabas eh, planteando las líneas y añadías Euskal Herria, yo digo, bueno, yo que ya no sé de dónde soy, ¿eh? Soy aragonés, pero nací en Madrid, pero bien en Granada, me siento a gusto aquí. Pero yo digo, yo eso también lo quiero. Entonces, en vez de Euskal pongo Francia, me sale de tal. Entonces yo digo, para mí eso que tú has dicho, esas líneas, tal cual, tal cual, yo digo, yo esa es la Europa federal que quiero, la gobernanza global que quiero. Y cada cual que se coloque donde quiera. Que diga, miren, no yo es que soy de Bilbao mismo, mismo de Bilbao, Y entonces de Euskal Heria, pero más del Bilbao que de Copón de la Barca. Pues ese para adelante, pero con esos principios, ¿vale? Con esos principios. Yo soy al lado de la raya, pero por el lado de los dos, y yo soy al campeón. Yo, para mí, lo digo con todo respeto, de verdad, lo digo con todo respeto. Creo que ese tipo de valores están en juego ya en estos momentos a nivel global. Que los cultivemos y amarremos esa democracia desde los ámbitos de confianza que nos dotemos. Que pueden ser nacionales, que pueden ser locales, que pueden ser de barrio, me parece estupendo. Hay que hacerlo. No es pensado una democracia global sin modelos de democracia participativa muy territorializado. Eso es evidente. Y donde sirva la ilusión nacional para construir eso, úsese la cuestión nacional. Úsese. Pero úsese desde esa visión de solidaridad, desde esos principios que has enunciado que para mí son tan euskaldunes como franceses o como alemanes, españoles, italianos o chinos, ¿no? En esa línea pues estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, mira, daño una idea clave que ya la lanzo debate y es, yo no sé cómo vamos a construir eso, pero yo sí tengo intuición de a, a por quién hay a por el sistema financiero. Yo quiero hacer campaña global, pienso global quiero actuar global ya frente al sistema financiero. Porque no me veo actuando contra la calle o contra Ibercaja. No me veo, no me veo, no me veo. Ahora, sí me veo yendo a por los paraísos fiscales a montar un pollo global que termine en Naciones Unidas y se acabó el cachondeo. Y veo mucha gente cabreada que si somos capaces de juntar ese cabrero podemos empezar a generar dinámicas y campañas políticas globales. Soy una cosa, soy catalana, ¿no? ¿eh? No, obviamente, me explico mal. Lo que quiero decir es que realmente eh, no hay no hay manera de, de construir una política antisistémica en términos de, de renacionalización de las políticas. La crisis europea el fiasco de, de la gestión de la crisis financiera entre otras razones se ha producido por la renacionalización de las opciones de cada una de las unidades discretas que construye la Unión Europea la crisis monetaria, la crisis financiera y después la crisis de la deuda pública no se ha resuelto porque no se ha producido una aproximación federal a la gestión de estos desequilibrios que se han producido desde eh, la, el estallido de la, de la, del sistema financiero eh, a, a finales del 2007 y durante estos últimos eh, tres años Que, eh, si cualquier tipo de eh, soberanía que afirme el Estado español, que afirme Euskal Herria, que afirme la Padanía, que afirme Adales o que eh, afirme eh, Eslovaquia, van a estar eh, organizados por cesiones súper importantes de los atributos que hasta ahora se han considerado intangibles del de Estado nacional. El estado español españa francia no pueden ya presupuestar y organizar sus presupuestos generales sin una coordinación fortísima a escala de la federación de lo que podría ser la federación europea el sistema monetario no puede organizarse a escala nacional y únicamente los estados nación cuyo atributo más preciado hasta muy recientemente ha sido la capacidad de emitir moneda no pueden emitir monedas que no eh, que, que, que no sean una hecho de una soberanía política que sea transnacional, que sea posnacional. El euro uno de sus déficits más importantes que, eh, que arrastra y que está haciendo pagar a los pueblos de Europa a, la, a las clases trabajadoras europeas esta crisis, uno de los déficits más, eh, más eh, fuertes que arrastra, es que no es una moneda política, es que no hay una soberanía política europea post-nacional que permita construir la moneda como un elemento que recoja la riqueza de la producción y de la socialización del trabajo que se ha producido durante los últimos 45-50 años. Muy bien. Que, bien, pues eh, se han acabado precisamente los turnos de la mesa. Eh, lo que os proponíamos ahora es no que nos vamos a poner a vosotros límites de tiempo, yo creo, quizá, si no os excedéis mucho, claro. Entonces, <risa> Eh, de todas maneras, la idea era que ahora pues habría un turno de preguntas, de réplicas, de, de comentarios. Eh, lo que sí pedimos es que si estáis interesados os planteéis de alguien en el específico de la mesa, os señaléis, porque ahí os vamos a ir aplicando limites de tiempo. Y tenemos una hora, así que lo vamos a hacer relativamente rápido y va a ser una a una. ¿Vale? Podéis levantar la mano y alguien nos... A ver, Agón de Nori, buenas noches a todas y a todos. Quería plantear una serie de preguntas. Yo creo que, bueno, ¿Es posible un mundo sin dinero? ¿Es posible gestionar el dinero sin que el ser humano se deje llevar por la avaricia? Yo creo que, aparte de todo lo que habéis planteado, también es necesaria una socialización o un incremento un... de los valores humanos y éticos alguien ha de... de místico de lo que sea no hago en ese sentido de, también y luego cómo compaginar el mundo uno para todos con el color local lo ¿No? que se ha habla de pensar en global y actuar en local de forma que se sea que la solidaridad sea real sin fronteras en extranjeros pero que también se pueda construir y desde Euskadi, desde de Navarra donde sea, eh, esos seis modelos que has planteado que me parecen muy muy interesantes. La pregunta la diriges a a todos. Me da igual. No, no, no, no. Solamente uno porque si no nos alargamos muchísimo. Vale, pues a Anikane ya perico. Bueno, vale. <risa> <risa> Son necesarios esos valores y yo creo que el dinero lleva la avaricia cuando no es como el maná, que a las 24 horas deja de existir, lo consumes o no lo consumes, cuando se puede acumular. Pero en esa reinvención que tenemos que hacer, en ese replantearnos, en eso que están planteando ahora mismo de monedas locales que son unidades de tiempo, en la medida que tú das tu tiempo puedes comprar el tiempo de otro, o sea, tenemos muchas posibilidades y cuidado, esto... Eh, no es el modelo definitivo lo que ahora mismo es que en muchos pueblos de Euskalarría ya se está empezando a hacer eso incluso en barrios de ciudades grandes como Donosti Entonces ¿por qué se está empezando a hacer eso? porque nos hemos dado cuenta que primero vuelve a empoderar a las personas la saca de casa de su depresión y va creando ese cambio de valores de darnos cuenta que en comunidad podemos hacer muchas cosas y responder a muchas necesidades incluso se está metiendo en ese gran mundo el tema de la vivienda no tengo tiempo en minuto y medio pero se están haciendo cosas estamos empezando a cambiar los valores en el día a día para poder luego afrontar con mayor éxito si en algún momento tenemos instrumentos para poder poner en pie esos pilares, tener por ejemplo ya el sujeto del cambio porque claro, tenemos elementos para el cambio, pero el sujeto que tiene que hacer el cambio de escolaría ese sujeto libre y liberado de toda esa ideología eh, del mercantilismo y de, y, y de los mercados, lo tenemos, entonces en estos pasos que estábamos diciendo de de, de compartir podemos ir eh, reconstruyendo a ese nuevo sujeto que tiene que hacer el cambio y digo escala vea porque estoy aquí o sea, cuando voy a dar las conferencias a Cataluña porque, he, repito, soy catalana lo digo allí, eh? y, y la semana que viene voy a Burgos y lo diré allí lo que quiero decir es que cada pueblo tiene que hacerse en estos momentos responsable de su futuro, tiene que salir de su pozo y dar la mano ...a todos los que estén en los pozos de al ...pero primero tiene que salir él... ...si no nos ahogaremos todos. Muy rápido... Eh, Muy ...yo creo que en una sociedad compleja como esta... ...el dinero es una eh, herramienta útil... ...puede haber otras... ...y podemos inventar otras... ...pero lo que yo creo es que es una herramienta... Eh, ...y pasa como cuando dices... qué pasa con la codicia o la avaricia... Eh, ...bueno pues la codicia no puede ser la reina... Eh, eh, Eh, no, te, tiene que desmitificarse, desvalorizarse y reforzarse los elementos colaboradores, etcétera etc. ¿no? Pero yo, por ejemplo, en particular pienso que el mercado, eh, que es una cuestión anterior al, al sistema capitalista, pues es una herramienta, me parece interesante. Lo que no quiero es mercantilizar la vida. Yo creo que hay que desmitificar, hay que tirar abajo el becerro del mercado, de la codicia, de los valores de la codicia, tirar abajo el becerro del pedestal y reconstruir cosas que tenemos construidas de atrás, ya desde las religiones. Los valores religiosos muchas veces son normas de buen vivir. Muchas otras son dogmatismos de poder, ¿no? pero muchas son normas de buen vivir. Lo tenemos muy teorizado, lo tenemos bastante practicado. Y lo mismo pasa con la pregunta contradictoria de cómo compaginar lo global y lo local, lo individual y lo colectivo. Lo estamos haciendo. Lo pasa es que siempre será un conflicto, una tensión. Pero yo, mi experiencia de vida de cómo he visto evolucionar este país ha sido practicar eso con dificultades, pero de una manera interesante. Yo la España que viví en tiempos de franco no era una España más interesante que, que la que veo ahora, no con realidades muy diversas en las que estamos viviendo con dificultades esa integración de contrarios o de, de, o de, o de cuestiones diversas. Yo creo que estamos practicando a continuamente eso. Bien, y vamos a respetar las reglas. Una sola intervención desde la mesa y otra desde ahí porque realmente además hasta solamente tenemos hasta las 10 menos cuarto porque a las 10 tenemos que estar fuera de aquí. Y luego otra apreciación, se está pasando por ahí una bolsa que es para financiar parte de la formada, los viajes, etcétera Si queréis contribuir lo, lo podéis hacer. ¿Más preguntas? charrión, bonitorez. Eh, Unha pregunta, esta vez, como tiene que ser para, bueno, pues que para Carlos, se habla mucho de estructura que hay que generar estructuras políticas, que hay que generar dinámicas, eh, se entiende muy bien a dónde queremos ir, qué tipo de sociedad queremos tener, pero lo que más oscuro se me queda es cómo se generan esas, esas dinámicas, cómo se generan esas estructuras políticas, Antes teníamos claro la clase obrera era eh, la que tenía que eh, liderar de alguna manera. ¿Quién, ahora quién? Los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, los ciudadanos. Y luego una una cuestión que no es pregunta, sino una consideración que me ha extrañado. Me ha extrañado que no se dijera nada de un escenario probable que se puede dar dentro de, de poco tiempo, que sea una sociedad horrorosa, horrible guerras, inhumana, cruel, coercitiva, con una desigualdad enorme, etcétera, etcétera. Si no hacemos algo antes. Sí, en medio. Sí, evidentemente el problema de la, de la creación del sujeto, de bueno, la construcción del sujeto, es, es obvio. Y es, es un problema que está abierto porque siempre estos procesos digamos de, de poder constituyente dimensión la política de invención de una nueva política se produce siempre en un vacío brutal que deja la extinción o que deja la descomposición del, del sujeto político que, que ha protagonizado de alguna forma el ciclo el ciclo anterior el nuevo sujeto político eh, que, que, que se creará tendrá que crearse o se está creando a partir de la de la, de la levantamiento de acta de realmente cual es, es el espacio en que ese sujeto puede tener la potencia suficiente para enfrentar a las estructuras de poder ese sujeto evidentemente tendrá que pasar eh, tendrá que pasar su constitución política por una crítica fortísima de la economía política eh, realmente existente por las políticas que administran ¿no? la producción y distribución de, de riqueza es un sujeto político que tendrá que ser eh, eh, posidentitario que tendrá que ser en buena medida posnacional sin que eso quiera decir que no respeta la diferencia nacional al contrario la multiplica y será un y será un sujeto político que tendrá que ser también postcolonial, en tanto que estará muy atento a cómo las decisiones políticas que se producen en una región del, del planeta afectan al resto de las regiones que lo, eh, que lo, que lo componen. Desde, desde ese punto de vista estamos pensando en una política radicalmente nueva porque estamos en un vacío político por producto de la crisis de la política de la modernidad. Es decir todo tipo de políticas que quieran eh, que quieran ser eh, racialmente homogéneas ciegas a las cuestiones de, de género ciegas a las cuestiones de insostenibilidad eh, ecológica ciegas a las cuestiones de, eh, de eh, eh, la explotación económica son eh, son eh, aventuras que no llevan a ninguna parte eh, estamos o sea la entropía en el sistema político también es también es alta si no decidimos cuál es el espacio Y, y cuál es eh, la dinámica que queremos generar con ese nuevo sujeto político eh, la derrota está organizada si creamos una, si, si por poner un caso eh, un ejemplo eh, tristemente, tristemente muy próximo si optamos por, un, por una eh, renacionalización pura de la política en términos excluyentes, Eh, obviamente eh, esto nos va permitir, no nos va a permitir crear alianzas que puedan eh, incorporar la diversidad de la transformación que queremos hacer si optamos por un proyecto que sea eh, económicamente no radicalmente igualitario eh, vamos a privarnos de otra serie de eh, componentes y de articulaciones etcétera etcétera etcétera ya o sea, pensar la, la escala del espacio político y la escala de la potencia política para enfrentarnos al actual lite Eh, ...que gestionan, digamos, las estructuras de dominación actuales... ...son preguntas fundamentales... ...pero todos los procesos constituyentes en la historia han sido así... ...se han pensado a partir del vacío y de la crítica radical... ...y extenuante de las formas políticas históricamente precedentes. ¿Vas preguntar? Sí, sí Ori, mi pregunta para... ...un poco para Pedro, ¿no? He ha hablado que no existe una realidad diferenciada dentro del Estado español... Eh, yo creo que no solamente se, se da una realidad diferenciada eh, dentro del estado español sino a nivel europeo e incluso a nivel mundial como es posible que con las condicionesntes eh, socio que existen en el estado español que son bastante peores que les laborreó eh, la clase obrera española nos haya revolucionado de alguna forma eh, yo creo que realmente la, la, la diferenciación que existe entre unas bases sociales de un país y otro incluso de pueblos dentro de, de, este, de esta estructura política artificial de nación eh, yo creo que es la ideo, ideologización eh, hay pueblos que están más ideologizados por ejemplo en Euskal Herria estamos más ideologizados con lo que puede ser la, la realidad social o, o la estructura social o lo que tendría que ser el, el, la equiparación social en el, el socialismo Y en el Estado español eso no existe por por, por otras razones que yo creo que devinen de la guerra civil. Y lo mismo pasa en Europa. No es lo mismo el Estado de bienestar que existe en Francia, Alemania, Suecia, que Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, Grecia. Con lo cual, ¿cómo se entiende esa internacionalización? Si no analizamos desde, desde el principio la base ideológica que compone cada pueblo. Mira, yo los más nacionalistas que veo ahora son los alemanes. Son los que lo tienen más clarito y se sienten más identificados y no quieren tal, tal, tal, tal, tal. Ya me parece lo adiós. Yo. Yo, yo de verdad, mira, respeto muchísimo las identidades nacionales igual que respeto muchísimo las creencias religiosas. Es un mundo de lo de lo emocional y de las creencias y tal, lo respeto muchísimo, pero no espero las soluciones de ellas. Simplemente, no espero las soluciones de ellas. Me parece interesante y, y las colectividades que se junten en torno a lo que quieran, ¿eh? en torno a lo que se sientan identificados. ¿eh? Eh, y no tengo nada más que decir. Construyamos esa globalidad. Eh, y, y en eso estoy muy de acuerdo con esa idea de decir las claves de construcción de esa globalidad se dan en el ámbito cada vez más regional, global y sin renunciar, como se dice, a lo que cada cual siente y en lo que cada cual se siente bien y se comunica bien, y sin duda la religión es un elemento de identidad, y sin duda la lengua es un elemento de identidad, y sin duda la cultura es un elemento de identidad, y otras cosas. ¿no? Bueno, pero pues yo con los alemanes aparentemente no tengo mucha identidad de lengua, pero me siento embarcado de una manera muy sólida, o querría estarlo, ...en una visión federalista europea... ...porque creo que, hemos, que compartimos mucho más que la lengua... ...entre otras hemos compartido las perversiones... ...de haber destruido este mundo desde nuestra filosofía occidental... ...y me gustaría saber hacer una crítica colectiva... ...a eso que hemos construido conjuntamente... ...pero bueno, cada cual que se agrupe como quiera... ...y federemos todos esos esfuerzos... ...como se encuentre cada cual más contento... ...y más uniendo me parece estupendo... Los musulmanes se sienten unidos en el, en el credo musulmáno que se unan que se cede pero a ver somos capaces de generar por encima del credo musulmano de la identidad cultural musulmana que somos capaces de crear esa gobernanza global que necesitamos porque el mundo ya es global y la soberanía ya no la tenemos en el territorio aunque la creamos construir no la tenemos y Internet ya nos ha roto muchas cosas Y, y, la, la, y no solo la perversión capitalista ¿eh? la, el, el intercambio La comunicación Ha roto los esquemas De lo que se teorizó como el Estado-Nación Hace ya tiempo Y hemos perdido esa soberanía Por muchos caminos Y esa soberanía, os aseguro, no está en Madrid No está en Madrid Está más en la Citi Que en Madrid Pero bueno peleemos por recuperar esas soberanías operativas desde abajo y agrupémonos como sea necesario, pero desde esa visión global, desde esa visión de valores comunes, desde esa visión solidaria, desde esa visión comunitaria que desborda fronteras e identidades. ¿Vas a O sea, yo desde aquí no veo, las tienes que contar vosotros, ¿no? Sí, buenas noches. Yo eh, no voy a hacer preguntas. Quiero hacer una, una pequeña reflexión. ¿Puedo? ¿Puedo? Una pequeña reflexión. Entonces, eh, a mí me ha encantado. He descubierto que habéis sido libres las tres culturas hablando que es muy importante eso o ser y reconocer a veces cuando nos equivocamos. Y después, en lo que se ha viscoincidido plenamente es que estamos hasta las reyes de que los ciudadanos del Tibero sean los que nos tengan que marcar las faltas de nuestra vida. Y eso es lo que, eso es lo que me ha encantado que haya viscoincidido los tres. Nada más. Bien, si queréis pasamos a otra pregunta, ¿no? ¿O otra Sí, eh, bueno, Juan, bueno. eh, yo os quería preguntar eh, un poco por la crisis política, ¿no? Eh, de algún modo hemos asistido a, pues, alguna gente lo nombra como la, la gran crisis de la socialdemocracia, ¿no? No solo eh, con el hundimiento del PSOE aquí, sino, bueno, es, un, es un, una constante, digamos, en todos los países de Europa... Eh, aunque bueno ahora quizá haya una recuperación en francia pero bueno aparte de esta lo que ha habido es como una especie de crisis de su, de su propio modelo ¿no? o sea de una crisis de, de horizonte ¿no? de la socialdemocracia entonces os quería preguntar eh, viendo que la que eh, la, la conquista de espacios hegemónicos por parte de la derecha no ha sido por méritos propios sino más bien porque no han tenido un rival con un ...con un horizonte propio... Eh, eh, ...en el escenario... ...que, que puede venir... Eh, ...me gustaría... no sé el, que, ...quien queráis de, de la mesa que me respondáis... Eh, ...cuál podría ser... ...la nueva reinvención... De, ...o sea, la nueva mediación... ...o la nueva postura... ...de poli bueno, digamos... ...o sea, ¿qué puede ofrecer... Eh, ...algún partido que intente ser hegemónico... ...y que intente hacer, pues lo que hizo por ejemplo la socialdemocracia bueno en el estado español con la, la década esta del psoe ¿no? que como qué, qué oferta podría hacer para que realmente esto no, no haga un viraje fuerte eh, a ver Eh, la política es un elemento más en crisis de, dentro de lo que comentaba la crisis civilizatoria, pero lleva en crisis mucho tiempo y ya totalmente desde le que le ha dado el poder a los mercados. Es que los políticos o sea, se niegan a sí mismo la capacidad de hacer política. Están no porque lo piden los mercados porque lo pide Europa. Pero eso tampoco es cierto, porque son ellos los que van a Europa, los que toman las medidas para aplicarlas todos ellos o sea, en Maastricht, en, en, en, en Lisboa o en Barcelona, Y luego dicen, no, me lo manda a Europa. Entonces, eh, tenemos que hacer la misma política económica, el PSOE, que el PP. Simplemente que el PSOE igual nos puede dar un poco más de anestesia y el PP lo puede hacer más a lo vivo porque va a ahorrar hasta en anestesia. ¿eh? Pero la decisión ya no la tiene los Y ahí la gran crisis política y de la legitimidad. Entonces, yo creo... ...que mientras no haya una reconversión total, ese es lo que estaba diciendo antes, reinventarnos de nuevo... ...o sea, cualquier partido que venga, cualquiera, y hablo de cualquiera, aunque sea de izquierda, que siga jugando en el mismo marco... ...que están marcando los mercados y con un déficit público que está limitado y no te puedes pasar... ...y con un sistema impositivo que tiene que ser así y no me lo puedes cambiar... ...o sea, si todas las reglas de juego son las islas, no hay ninguna capacidad de hacer algo diferente... ...por tanto, el partido que venga tiene que plantearse realmente una desligación total... ...y aquí quiero decir que eh, sí creo que los países soberanos tienen poder, porque no todos los países de la Unión Europea están en el euro. Y es una decisión soberana los tratados internacionales. Y estar en la Unión Europea es un tratado internacional. Eh. Si no estuviésemos en ese tratado internacional, bueno, se podría analizar, no sé cómo estaríamos. Pero en cualquier caso, es una decisión de soberanía en qué espacio económico y con qué alianzas te mueves. ¿Eh? Y te lo digo, en el marco que hay actualmente, donde las reglas las marcan los mercados, eh, cualquier sigla política eh, tiene que cumplir eh, el mismo objetivo. ¿Más preguntas? Eh, vamos a ver. Primero, agradeceros a los dos intervinientes. Muy interesante. Ojalá se reproduzcan actos de esto y podríamos estar tiempo hablando. Habría que continuar. Muchas gracias por haber estado. Dos preguntas concretas Una para el mecánico. En la tercera pregunta que se ha hecho sobre la mesa aparecía latente una pregunta, es decir, ¿cómo hacer los mecanismos de transformación? El sujeto político, las alianzas, las En parte Carlos ha dicho algo sobre esto, pero Mecán no ha explicado algo en esa dirección, sino un programa muy interesante. Yo coincido básicamente con esos valores. Es verdad que cuando Mecán está hablando yo estaba pensando algo que también ha formulado Pedro, ...que decir, bueno, esto para Euskal ...y para Castellón... ...y para Marruecos y para todos sitios... ...y creo que Mecan estará de acuerdo en eso también, ¿no? Eh, pero, en fin, la reflexión es, es la otra... ...es decir, ¿cómo se construyen los mimbres... ...políticos y sociales... ...para realizar ese programa que nos ha contado? Y si piensa... ...que si en un momento determinado... ...tenemos la capacidad de conseguir... ...más marco de independencia en Euskal Herria... ...para abordar eso... ...aisladamente de otros sitios podemos llevarlo a la pared... ...porque si no habría que pensar también en qué tipo de alianzas internacionales... ...y con sectores internacionales tenemos que abordar el problema... ...para que no se gustre, entonces ¿cómo ve esto un poco que nos cuente... Eh, ...mecánico? Y la otra pregunta concreta es para Pedro... Eh, ...pero en un momento se ha manifestado europeísta... Eh, ...cosa que muy legítima naturalmente... ...pero no se ha por qué... ...por qué hay que ser europeísta y no hay que ser aragonesista o vasco, o español, o del planeta Tierra. Eri, eh? eh, que nos explique un poco por qué esa apuesta por Europa que tiene por haber. Y en tercer lugar, a los organizadores, felicitarles también por organizar este acto, pero hacer una pequeña observación crítica. Entiendo muy bien que los ponentes tengan que beber porque hablan y se agotan, pero el agua mineral es un atraco eh? a mano armada que lo tenen antes. Eh? Dos veces más que usas el agua. En en un, ¿vale? en en Entonces, para otra vez que Se afecta ¿no? la vida bueno en, en ocho minutos cada claro, no se puede responder a, a todo entonces los mimbres que tenemos nosotros o sea es la construcción de nuevo sujeto en el, el mimbre siempre va a ser ese sujeto pero pensamos de verdad los que llevamos muchos años trabajando con los movimientos sociales y, y con el calle a calle de eus buscar herría de euría y lo repito soy cataán porque conozco esta realidad y porque pienso o sea que un pueblo pequeño puede hacer cosas grandes precisamente porque es pequeño o sea, puede hacer cosas muy grandes entón, eh, yo cuando han dicho que esto tiene que ser por encima de las identidades creo que el miembro está en la identidad porque la identidad es la historia la identidad es el saber hacer es conocer la, la, la cocina de la abuela, como entonces pudimos vivir comunitariamente, cómo pudimos repartir los recursos, como eh, se organizaban nuestros pueblos que era aquello de la usual que habría que reinventar lo que que tenemos todos unos miembres identitarios eh, que, que va más allá de la lengua de la cultura, de las formas de organización de fueros, de muchas cosas que habría que reactualizar, ¿eh? porque en ningún momento puede ser, o sea, ningún modelo puede ser traspasado ni de tiempo ni de lugar. Entonces, reinventando, pero con esas raíces, creo que tenemos instrumentos más que suficientes y deciros que cada vez hay más elementos, pues ahí está Cataluña, pero ahí está Escocia, cada vez hay más elementos que están demostrando, además en economía se habla de, de las sinergias, de los de los modelos locales, o sea, de lo que pueden mover, entonces, y bueno, deciros que en Estos momentos, el 25% de los países de la ONU eh, serían más pequeños que Euskal Herria. O sea, que no somos tampoco tan pequeños. entonces creo que tenemos los elementos y están en nuestra propia identidad. Tenemos que recobrarlos esa identidad previa a esta locura consumista y a esta realidad virtual que, que nos está trastocando. Es mirarnos hacia adentro y ver que podemos recuperar esas vibres. Si no la recuperamos... Tampoco creo que tengamos muchas más alternativas y a llegar a lo que están señalando. Yo cuando os decía que después de la primera crisis vino una primera guerra mundial, después de la segunda una segunda guerra mundial, sabéis que se está rearmando China muy rápidamente, de que hay una tensión impresionante y que realmente eh, estamos viviendo un momento histórico que nos exige mucha, mucha responsabilidad y dejaría de echar balones fuera, como os decía antes, tomar la responsabilidad en nuestras propias manos. Pues yo en cuanto a las identidades, tengo muchas identidades y animo a que se cultiven todas. Yo, por ejemplo, me siento muy identificado en América Latina. Mucho más en muchos aspectos de lo que me puede identificar si paso a Francia o paso a Alemania. o que pues, pasa que está al otro lado del Atlántico ¿eh? y hay también una serie de contenciosos históricos que habría que eh, tratar y resolver. Pero esa identidad cultural es impresionante. La identidad de la lengua es impresionante, ¿no? Eh, la identidad europea para mí es mucho más profunda de la que de la que atribuimos. Lo que pasa es que ha sido una identidad la, la, la digamos lastrada por la guerra. Yo para mí el valor más importante de la Unión Europea en este momento si es la identidad europea que que seamos capaces de construir es la superación de la guerra. Para mí eso es importantísimo. Y la responsabilidad global que hemos asumido, más negativa que positiva en muchas cosas, ¿no? ...pero evidentemente yo también en estos momentos no me siento aragonés... ...y me siento muy bien, y cuando veo la identidad aragonesa me siento muy bien... ...y me siento muy identificado aquí... sí ...si me lo permitís, o sea, me siento muy identificado, es que me lo paso bomba... ...y me siento identificado en mil cosas, no es sé si en el ausolano más cosas... ...pero en cantidad de cosas podríamos ponerlas una detrás de otra... ...entonces yo creo que en una sociedad compleja... ...combinar y enriquecer no sólo la creación y la identificación de esas identidades... Eh, sino encartarlas y enriquecerlas en el encuentro es, es un reto en el que ya llevamos tiempo y que además no es nada nuevo, parece bien, ¿no? Eh, para mí hay una cuestión clave por si no sale la lanza, y le la he dicho ya antes. Para mí no sé muy bien cómo construir determinadas cosas, pero tengo la intuición de que tendríamos que, igual que en algún momento se fue capaz de identificar, no me suena, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra para explicarla rápido y con una palabra, de identificar al enemigo, de identificar el centro del monstruo. Para mí saber construir el movimiento también frente a lo que se nos echa encima es importante porque nos da la posibilidad también de construir la alternativa. Para mí hay que ir a romper el poder del sistema financiero y a romperlo desde lo local pero a lo global, no solo a nivel local, no podemos. Tenemos que diseñar estrategias a nivel global que hagan daño, que rompan, que desprestigien y que en última instancia rompan el poder del sistema financiero. Yo llevo tiempo proponiendo que hay que hacer una campaña global contra los paraísos fiscales por la transparencia y el control social del, mundo, del, del, del del sistema financiero. Y eso implica todo un montón de cosas. Entre otras cosas, trocear los bancos y más cosas. Pero en estos momentos no es permisible ¿Eh? Que en los paraísos fiscales, a través de la no transparencia del sistema financiero, se estén dando la mano eh, la, la, vamos ver, en, en las cosas más execrables de tráfico de drogas, de tráfico de tal, de, de crimen organizado, con el crimen organizado, digamos, de, de, de, de, de cuello blanco. Y que se estén estableciendo los costes de oportunidad del capital en esos lugares y de forma pública y ostensible. Yo creo que habría capacidad política e indignación suficiente, no en un país, ni en un territorio, sino en el mundo entero, para ir a por ellos. Para colocar ahí la situación lo suficientemente difícil, la irrespetabilidad del sistema, como para infringir una primera derrota en ese terreno, que no es el cambio de, del sistema, pero sí es una derrota puntual que alumbraría perspectivas y capacidades colectivas para ir más. Bien. Tenemos tiempo para hacer preguntas más. Os vuelvo a sugerir que preguntéis a una sola persona, porque si no, no quedarán con dos. Entonces, eh... Sí, lo mío, no, lo mío no es una pregunta y así voy a hablar de más gente. Este, yo creo que hay un problema que ha planteado el compañero que está en el medio, que es el problema de, de las escalas. A mí parece que algunas veces, cuando hablamos de la globalización, en fin, no tenemos en cuenta, que es algo nuevo pero que no es algo completamente diferente de lo que había hace bastantes años. Por poner un ejemplo que ha salido antes, la gente que estaba a la cabeza de la revolución rusa en 1917 decía que si no se producía la revolución en Alemania ellos iban al carajo y es exactamente lo que pasó. ¿Eh? Entonces quiere decir que la, la, la revolución y las luchas y las luchas antisistemas tienen que dar tiene que desarrollarse siempre en un marco internacional y que la política internacional y la política internacionalista tiene que formar parte de cualquier política progresista. En este sentido, es verdaderamente triste que se hable tanto de Europa y hayamos hecho tan poca solidaridad con, con Grecia, con el pueblo obreo. ¿no? Es algo que tenemos que darnos, yo creo que, más de un, un golpe en el pecho. Y otra cuestión que quería, que quería comentar es que, eh, efectivamente, las identidades son muchas, pero la evolución de la historia de las identidades hace que, en algunos casos, cristalicen pueblos diferentes. ¿eh? Y esos pueblos, en la tradición, digamos, por lo menos desde hace muchísimos años de, de, de, la, de la construcción de las naciones, esos pueblos exigen derechos políticos. Y esos derechos políticos son el derecho a una soberanía, a construir un Estado como les dé la gana. El Estado que conocemos, o un Estado de, de consejos obreros, o un, un, un Estado de lo que sea. Pero esos pueblos que se han constituido en la historia, eso ya no hay Dios que lo eche para atrás. Entonces, esa es una de las muchas identidades, pero la casualidad de que en este caso hay una, una exigencia política que no se puede negar. Igual que otras identidades como la identidad obrera, se construye en la historia o la identidad mujer. Y una vez que llegan, un, y se, una vez que se construyen, exigen derechos políticos. Y eso no se puede negar. No lo puede negar cualquier persona que esté a favor de que se desarrolle este tipo de identidades de una forma positiva. Porque la otra manera de negarlo, dado que no hay Dios que lo pare, es la represión. Es la La reacción es la negación de derechos, que no se paran solo en negar derechos a las mujeres o a las naciones, que se paran porque esa gente va a seguir luchando en negar derechos de libertad de prensa, de libertades democráticas mínimas. Entonces, es en este terreno en el que pienso que hay que situar problemas de identidades. Y, para acabar, eh, podemos construir un marco teórico de Puturrú de Foix, eh, de Camembert, sobre el tema de la respuesta global, etcétera Pero hay tener en cuenta que hasta ahora conocemos las huelgas generales griegas, las huelgas generales portuguesas, conocemos las huelgas generales francesas, conocemos las huelgas generales vascas, y ahora parece que empezaremos a conocer Dios mediante alguna huelga general española. ¿Nos parece? Creo que hay que reflexionar sobre cómo se producen las luchas. Tenemos que pensar qué respuesta general, pero tenemos que pensar también que las luchas se producen de una determinada manera porque la historia nos ha situado así. Y no nos podemos inventar luchas que no existen, ni dar respuestas a luchas que no existen. Tenemos unas luchas bien concretas que exigen políticas concretas. ¿eh? Todo lo general que queráis, pero las luchas son las que son. Bien. suma brevedad ¿Quién quería contestar? Carlos Ah, se habrá una pregunta, ah, una pregunta? Más, <risa> Buenas noches Puede que me salga de, de la charla que ya maravillosamente la habéis hecho y gracias por ella y, por, y a las otras pasiones también pero yo no me quería ir de aquí sin expresar ni no sé si me desagrado o qué de deciros que vamos todo el mundo nos lo dice vamos hacia una España envejecida hacia una Europa envejecida hacia un mundo envejecido y yo os quisiera preguntar y si no queréis no contestéis pero si queréis lo hacéis qué identidad ¿Y qué papel va a jugar la persona mayor en el mundo de aquí en adelante? ¿Habéis hablado del eco joven, del eco mujer? ¿Y dónde está el eco viejo? Gracias. Gracias. Vamos a hacer otra otras dos preguntas más y luego a hay un turno de cierre al final de dos minutos de la mesa. ¿Parece que así? ¿Sí? Bueno, de manera muy muy breve, ¿no? Eh, aparte de felicitaros un poco pues por, por el jaleo que nos habéis presentado porque es así, porque en realidad en eh, realidad Eh, la realidad política que tenemos y también tiene mucho de, de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, dentro de esa incertidumbre quería preguntarle a, a Carlos aunque es una cuestión que, que lleva más tiempo, ¿no? Pero has venido a decir, yo creo y has hecho una lectura muy crítica, no me parece mal con todo el proceso de bueno, la edad o la edad del kinesianismo, del estado del bienestar y has venido a decir, pues, tenemos ahora el fruto de eso y, y sin embargo, eh la manera en la que veo eh, ya creo creo que igual eh, me parece que puede haber algo de contradicción y igual tú estás de acuerdo, no lo sé, tampoco pasa nada por contradicción no, las eh, alternativas que estás planteando de cara a incidir en las grandes estructuras europeas a partir de las monedas actuales y a partir de lo que es el, la, la arquitectura de político eh, la arquitectura institucional europea también creo que por lo menos habría que reconocer que tienen también bastante de posibilistas e ¿no? incluso de, de reformistas. Igual no queda otra opción, no lo sé, pero veo una cierta contradicción o mucho contraste ¿no? en una crítica tan radical a lo que lo pasó en los años 50-60 y sin embargo una... decir bueno pues es que igual no nos queda otra manera de intentar ahora reformar como podamos este espacio ¿no? que ya sabemos que, es tan, que está ordenado de manera tan injusta. Sin más... Y yo me aprovecho y hago también una pregunta muy corta a Necáñez, una observación. Eh, yo es que creo que no hay islas fuera del capitalismo ya aquí en, en Europa Occidental, ¿no? Es decir, que prácticas posibles que construyan espacios de emancipación, de esa manera, eh, por todo el intercambio de bienes y servicios y, y las cadenas de explotación asociadas no se puede utilizar ya un móvil sin pensar en que el contán está cogido de tal sitio ¿no? y la reconstrucción de todo eso te lleva para mí a la nada entonces pero más allá de eso eh, otra impresión que se tiene es que cómo se construye digamos un nuevo ciclo de protesta desde los agentes que lo han, mono, que han monopolizado hasta ahora la protesta ¿no? que sin entrar en otras consideraciones eh, yo creo que tiene una posición de clase también muy fuerte es decir que ¿Quién representa a los sectores precarizados? Eh, cuánta de la gente ¿Cuántos del 12% de inmigrantes de Nafarroa van a ir a la huelga eh, dentro de una semana? etcétera ¿no? Es decir, ¿es posible eso? ¿Y, o, y esos nuevos sujetos o esa digamos, conformación nueva de clase, esa fractura de clase que también se da en Euskal Herria, de toda esa gente que cobra menos de 1.000 euros que es la mayoría y que no está representada en la cabeza de ninguna gran estructura de representación de la protesta, eh, ¿cómo se va a combinar La última pregunta y vamos a dar dos, dos minutos a cada uno de los, de los ponentes, ¿vale? Eh, hola, buenas noches. Yo quería decir mi pregunta a Pedro. Y, bueno, yo quería hacer referen referencia a la huelga del 29 de marzo, que, bueno, mi opinión, hombre, no se paga para la reforma laboral, que bueno, esta guardia tiene más una importancia simbólica de la social y de apoyo mutuo. Y bueno, me, me gustaría preguntarte qué opinas de este tipo de estrategias, si son útiles realmente o si habría que implementar otras, sumarlas y cuáles podrían ser. No, a Pedro, Pedro. Las estrategias de eh, ah. como la la hora del de marzo. Sí. Y vamos a cerrar ya porque no hay mucho tiempo y como os decía, a las 10 tiene que estar esto cerrado entonces eh, si queréis contestar por este mismo orden ¿no? pues Carlos, de a Pedro bueno, voy a decir únicamente para entrando a todas las toda la disputas que ha habido ya, el punto es que qué sujeto político construyes es que sea capaz de enfrentarse a los grandes a las grandes decisiones y a los grandes procesos de incremento de la explotación que se están produciendo a escala global esta es del cordero lo demás es, es humo Es que no no no no no, no logramos eh, incidir en, las, re, en la reproducción sistémica del capitalismo global. El problema es que si tú no construyes bien la escala, la espacialidad y la cualidad del sujeto por yo hoy quieres construir, si te equivocas de escala espacial y de escala eh, territorial y de escala eh, sistémica, eh, realmente eh, reproduces un bucle de reproducción de la estructura de poder realmente existente. Eh, se decía aquí, eh, ¿cuál es la solidaridad con los trabajadores griegos? ¿Qué pasa con las huelgas de, de, de Euskadi, de eh, eh, Portugal, o de Grecia o de Francia? No pasa nada. No pasa nada precisamente porque la escala y el sujeto político se está contemplando en una escala espacial y territorial de constitución de esa de ese, de ese nuevo sujeto político que es errónea, es falsa, y las élites que están controlando en este proceso de producción de caos que les resulta y les ha resultado históricamente muy rentable gestionar la escala territorial de estados nación discretos siguen operando como han operado eh, al menos desde desde desde mediados del 29 con unos parámetros que no tienen nada que ver con la escala territorial en la que se en la que se construyen los estado los los movimientos eh, sociales antisistémicos realmente eh transformadores. Y eso es absolutamente fundamental. O sea, si si cogemos eh, el movimiento non Global desde el ciclo zapatista 94 hasta el 99 hasta ahora, vemos una gran eh movilidad, una gran efervescencia en cuanto a la, a, al, al comportamiento de esos movimientos y vemos un, un impacto antisistémico tremendamente bajo a la hora de romper los, la segmentación dura que produce la reproducción del capitalismo regional y globalmente. Tenemos excepciones en América Latina con un proceso tremendamente eh, complejo que eh, cuya obsesión en estos últimos 5 o 6 años es construir estructuras regionales que permitan eh, un poder que no acabe en lógicas de poder regional con Brasil como centro eh, como nuevo BRICS emergente. O es sea, decir, cualquier tipo de proceso antisistémico que quiera ser eficaz tiene que producir sujetos antisistémicos a escala regional que superen las lógicas de los estados-nación realmente existentes. Y esto no tiene nada que ver con la eh, obliteración o con la supresión o con la homogenización o con el no respeto de la diferencia nacional. Pero hay que ver realmente cuál es la escala en la que tú construyes las alianzas que modifican la producción de sujetos políticos antisistémicos. Si tú, te, si tú no logras crear un modelo de confrontación para operar contra las entes que gestionan los instrumentos de gestión sistémicos del capitalismo, no haces nada. O sea, vas a, vas a producir suizas fantásticas o vas a producir brics maravillosos, pero no vas a acabar con esa lógica que a medio plazo el sistema capitalista ha logrado imponer, recrear con tasas de desigualdad tremendamente fuertes. Esto dicho a un nivel de abstracción enorme está eh, atravesado por toda la eh, digamos cuestión geopolítica de cómo se está transfiriendo el poder hegemónico desde occidente hacia el este, hacia, hacia el sudeste asiático con toda la transformación epocal, con toda la transformación civilizatoria que eso que eso implica, pero también incluso en ese en ese en ese eh, espacio regional para nosotros como una especie de caja negra que supone el sudeste asiático, que supone China, también las luchas se están transna transnacionalizando, se están trans transnacionalizando en la propia China, ya es de por sí una una región con unos niveles de conflictividad superaltos que nosotros eh, seguimos, eh, seguimos malamente eh, y, se, y se siguen con, con mucha dificultad pero eh, producir políticas que sean eh, post-nacionales Quiere decir la capacidad de crear estructuras de reproducción social que permitan multiplicar la diferencia, también nacional, también lingüística, también de todas las identidades, pero pensemos en políticas que sean antisistémicas y no hay políticas antisistémicas que se construyan a escala nacional, es imposible, lo demuestra el caso griego, lo demuestra eh, Portugal, lo demuestra la, rena la renacionalización de la política europea por parte de los Estados-nación eh, fuertes. Si no abrimos esa escala de la, de la espacialidad para construir sujetos antisistémicos fuertes, las luchas nacionales serán un bucle, un bucle que se perderán en ellas mismas. Eh, última cuestión por acabar. No hay otra no hay otra eh, solución que dotarnos de una teoría del dinero ambiciosa para gestionar la complejidad social. El hecho de que la moneda, la moneda surge como una expresión fuerte de la riqueza del sujeto productivo. Otra cosa es como, tu, como eso se gestiona en una estructura de poder realmente realmente existente. Pero el dinero, como tal, es la expresión sofisticada de la socialidad del trabajo, de la riqueza, de la ontología rica del, del sujeto productivo, de la composición de clase, todos los procesos de desmedalización del dinero, todos los procesos de regionalización del dinero. Lo que están diciendo es que la escala de reproducción es cada vez más... Eh, regional sino global, y ese dinero lo estamos gestionando de una manera que evidentemente está sometida a unas lógicas de clase clarísimas. No acabo de ver cómo un modelo de dinero local puede gestionar los grandes equilibrios de un sistema de seguridad social ambicioso a escala europea. No acabo de ver como una moneda contemplada únicamente a nivel local puede generar una gestión dinámica progresista antisistémica del sistema tributario o de las relaciones o de las relaciones fiscales no acabo de entender cómo una moneda contribuda únicamente a escala local puede plantear transferencias de recursos fuertes en políticas eh, regionales ambiciosas de transferencia de recursos que Políticas industriales a escala europea podríamos en, eh, enrollarnos tan también si, si lo empleáramos a, a escalas más de, digamos, interregional. Eso no quiere decir que estas experiencias de moneda local sean súper ricas para desmercantilizar la vida, para desmercantilizar y para, eh, para de alguna manera, eh, enfrentarnos a la dureza más más eh, acerada de la crisis. Pero pensemos en el dinero y en la moneda común, también en el euro, como una conquista de la socialidad del trabajo, como una conquista de la riqueza social. Eh, antisistémica del sujeto, del sujeto productivo y a a generar eh, movimientos eh, políticos, sujetos políticos que gestionen el cal vez progresista, la riqueza increíble que existe en una moneda común la riqueza increíble de poder disponer de un banco central que se articule bien con las políticas presupuestarias transnacionales, regionalmente integradas, en nuestro caso a escala europea, para hacer políticas realmente transformadoras y políticas realmente antianti anti pobreza, problemas políticas que incidan en la igualdad y que por, permitan lanzar una economía realmente sostenible en el, en, el, en el modelo que decíamos antes. Pero no no no podemos, no claro. podemos prescindir de esos instrumentos sistémicos porque hayan sido gestionados en clave de una lógica de clase fuerte hasta el momento. Es que están diciendo ya que a cerrar Respecto bueno, que a la persona Y al fondo que ha dicho Que no hemos dicho nada de los viejos Es que con el tiempo que nos dan pero bueno <risa> eh, decir que, que en el modelo que planteé antes cuando lo de la Callavira está totalmente desarrollado en el libro también los Calería, además es un país especialmente envejecido mucho más que su entorno y eh, está siendo elementos clave para todo el trabajo que se está haciendo ya muchos pueblos de Orsola nuestro trabajo, o sea, tenemos mucho que aprender de ellos, se están integrando o sea, con mucha fuerza y de hecho se está reivindicando eso el valor de esa tercera edad Incluso para lo que estamos diciendo, para recobrar la mitología, una serie de elementos, de valores, o sea, eh, para nosotros son son piezas clave inizan eh, una reposición eh, y aquí se ha preguntado cómo se realiza la protesta ¿no? eh, que nuevas formas tenemos de protestar, por supuesto que el día de la huelga lo tiene ya descontado el sistema y tiene descontadas si nos sentamos en las platas y tiene descontado todos los discursos que vemos que no se transformen en acción en acción real y en acciones que le hacen daño al sistema o sea, y no digo que daño al sistema le haga que, que, que quememos eh, unos neumáticos, un Y hace daño en, el, en la medida que nos quiere como señoras y señores consumidores y productores callados cuando prestamos por 600 euros. Entonces, ¿somos capaces de hacer una insumisión masiva? al consumo, replantearnos nuestras relaciones con el consumo pensar que el acto de consumo no es neutro que además estamos aumentando las desigualdades mundiales, quién está confeccionando la falda que yo me compro por 3 euros dónde están esas maquilladoras a qué pueblo se les ha robado para plantar masivamente algodón, o sea, replanteemos todo eso, porque esa solidaridad construida desde lo local y desde una insumisión eh, hecha en un barrio, en una ciudad, otra acciones es insumisión a la producción la, la moneda, dice, es La, la, ¿Qué es nuestro trabajo? nuestro La moneda es la vergüenza de que estamos en un mercado laboral como cosas y nos están pagando en ese mercado en el que nos estamos vendiendo y no estamos poniendo el precio. O sea, la moneda puede tener mucho de creativo y mucho de destructivo. Entonces, cuando estamos planteando estas medidas alternativas a corto, es para realmente romper el sistema actual en su cadena más débil, que es el consumismo y el modelo tradicional de producción. Y roto el sistema en ese punto más débil, es eh, ver cómo articulamos. Y podemos tener toda nuestra sistema de protección porque oscaldaria ha tenido sistemas de protección. Los pueblos que no tienen moneda, comunitarios, no tienen ningún anciano abandonado, la mayoría de ellos. Entonces, o sea, vemos ya a lo que ha traído yo este parto de que es la crisis del sistema civilizador este el modelo de pensar y si seguimos proyectando nos en que la solución nos va a venir desa macroeuropa. Yo he sido funcionaria eh, europea, he estado trabajando en Estrasburgo y en Bruselas. Si seguimos pensando que esos funcionarios y esos modelos se van a regenerar y por supuesto otra acción. Yo no sé si podemos ir contra los paraísos fiscales, pero podemos sacar todo el dinero de la banca ya. ¿eh? ¿Quién tiene dinero en los paraísos fiscales? Los bancos locales. El BBVA está en la lista de los que más tienen. El Banco Santander está en la lista que más tienen. Mientras hacemos esa acción global, vamos a hacer la local de empezar a sacar el dinero. <susurra> tenemos poco, y no utilizar tarjetas de crédito sabéis cuántos cuesta cuanto le cuesta a lo que os vende esa tarjeta de crédito, replantenos de que se está alimentando el sistema financiero y que un gran, un gran granero lo dicen los catalanes, pero ayuda al compañero son todos nuestros granitos los que lo están alimentando, entonces empecemos haciendo acciones de insumisión muy conscientes, sin pensar que hagan los pueblos de al lado, les ayudaremos y daremos el ejemplo, porque si no, no avanzamos empecemos a hacerlo nosotros, sino empecemos pesatiamos nuestros vecinos ni, ni siquiera nuestra patria. Empecemos una vez más por venir a asumir nuestra responsabilidad como individuos para nuestra galana comunidad y a las fronteras más allá. Y ser ejemplo y ayudar a todos, porque uno de nuestros pilares es la solidaridad. No, no, no, lo, lo que más me preocupa es en efecto este articular estrategias de reacción estrategias de lucha estrategias de, de, de infumisión hasta, frente a lo que se nos está imponiendo ¿no? eh, y yo creo que no estamos para despreciar nada o sea yo que tengo muchas críticas como se puede mucha gente a lo mejor a, a lo que puede ser hoy en día la realidad sindical yo espero voy a colaborar a tope de todo lo que pueda porque esta huelga general sea lo más general posible Porque los sindicatos que es una forma de lucha y una forma de organización que tendrá sus defectos pero es la que es y es la que tenemos entre otras no, no sean destruidos como fueron destruidos en, en, eh, por, por la señora Thatcher. no fracasen en su llamamiento de movilización frente a lo que está siendo no políticas de austeridad sino políticas de sabotaje social yo no desprecio lo que va a pasar en francia me parece muy interesante que ...que se le tuerza el pulso a la derecha en Francia... ...que vuelva a crecer... ...una socialdemocracia acompañada... ...con tanto voto más como la socialdemocracia... ...por una izquierda anticapitalista... por una izquierda verde... ...me parece estupendo... ...está alumbrando posibilidades... ...que para mí las querría aquí... ...y probablemente vengan detrás... ...no lo desprecio... ...aunque no no milito en ningún partido... ...porque no me convence como funcionan los partidos... ...pero es lo que tenemos... Y no quiero despreciar lo que tenemos y me produce una emoción enorme y una esperanza grandísima que la gente que no está organizada esté organizándose en torno al movimiento de 15m por cierto muy débil en escala me gustaría ver lo más fuerte un movimiento de 15m que rompe fronteras justamente y que tiene capacidad de convocatoria internacional yo estoy seguro que si hay un golpe creíble al sistema financiero lo va a encabezar los movimientos tipo 15 Con el refuerzo de los sindicatos, con el refuerzo de, sociales, de sectores de la socialdemocracia que están destripados y desorientados. Y espero que lo hagan. Que el 15M, igual que otros momentos, otros sectores organizados, fueron capaces de articular estrategias de rebelión frente a un rey frente a un, una república controlada por los poderes de la derecha, etcétera, etcétera, bueno, pues el 15M sepa estra generar estrategias globales, de pensar global, actuar local y actuar global también. Yo pienso muchas veces no nos atrevemos a actuar local porque entendemos que es inútil si no vemos credibilidad en la convocatoria global. ...yo creo que el 15M empieza a tener capacidad de credibilidad global ¿vale? Lo digo porque yo he en México he visto como la gente sigue el 15M. Y está en Perú viendo a la gente que siguiendo a 15M, increíble. Siguen a Real Madrid y Barcelona y al 15M. ¿Vale? Me parece muy interesante. Todas estas cosas me alumbran esperanza y creo que hay que combinar todo eso. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho por aquí también... Yo creo que no es contradicto. Eh, anekinak bukatutzat <todicat> emande argun saioa. Espero que interesgarri izatea eta convidatzen ditut zugo hongo ekitalbitara parte hartzerak. Bueno, tenemos que terminar ya el debate. Eh, espero que os haya parecido interesante. Os invitamos a participar en las próximas actividades que se organicen. Y agradecer, por supuesto, a los que el haber venido y el haber participado en este modelo de debate en tanto eléctrico, difícil. Gracias. Eh, qué ricas con ustedes. Gracias.